salaba txindik rastaina alabakoa amaba dela golesta bas eta zioare pizalean pasa Querida, son a vivir, díshatelo. a romper la mala, dura castigo. Que te verás. Entra, bestia querida. Tápate, y racha Bai, bai, bai, bai, ez, ez aigu entzuten? Hain entzuten da? Ez zin dugu saio normal bateuki Erratitik entzuten da, horrein bai, horrein bai Jarritzen dugu, ez? Bueno, azte unekoa, iratxoak etorri dira maten duen zintzilik eratira eh, Bapate almoztu bai. indzaigu, ez? Eh, ez eh, zena ez zena hitz, ez Eta bueno, ba, esan, esan bezala, va, ba, bueno, eh dugu da azkeneko urtetkoa azko, eta sempre ke pasado. <risa> <risa> bueno, beti bu, bu, bu, beti sa berdu. No, profesionala dena, ba, bueno, aurrera jarrituko dugu, zakiz ba. zertatu den, utziko dugu iratzoa. Ba, iratzoa hortik beti bezala. Ba, ba bueno. aitu gaitu igual gabon, e igual esaten gabon urtzi naizula kantain egin eta, eta, ba. ba. ba. bueno, vale, <risa> e, eta. Bueno, hori ez daiteke. Vale, barbarizablemente, eh ta bueno, jarrituko dugu orduan. Ba bueno, ba, bukatzeko aurtengo saioa, ez? Ba, bai, bigai minko... bigai ekarri dugu. Biga ekarri dugu. Hoira. Le Dene negoruan Venezuela jokobea. Aja. Uh -huh. eh, bueno, porcordado de la Ospatch Eta batez ere, ingo dugu <laughs> ba, pues bueno, ingodugu dugu ba, ba, aurten ba, ba, eta, bueno, azken asken urteetan, ba, Palestina liburu zer ba, munduko beste Be beste lekuetatik, baina, bueno, azkeneko, azken bila betabek Baina ez duan nahiko ba potentea ba jartzen egi ba da asuntoa Baina, azkenean mea daude Eta handakagu lagun batzuk, eta, bueno, emengo batzukan izan geha Eta horri gara, eta horri dena, eta, bueno, dakagu lagun batan Eta orduan indugu Baina, ba ba ni, ni guztes, eta jazda, jazda, jazda, jazda, pertsona da oza, jaz bat, ez Jazda bakarrik, eh, porque igual, joder, ez que, beti, ba ba ez baina Beti komentatzen dugu ere, Ezin dugu astu, bai. Venezuela eta es, es, palestina, et, es palestina, eta es Palestina, palestina bai. porque bai. justo pues se ja, tregua hori, sinatu dela de la Palestina ya, bai. ja, Palestina de Eta ez da orrela, eta da 2 punto, Baila. segun segertatzen denor mundu guztia aldatu dezakela, eta o, bai, bai. eta gure gure mundu hori dago, osea da. Bai, gauza ezagite mate moda Hola, se meme. Pero dejarse dute e, de Venezuela, Palestina, Sahara, era bat astutadago. Da, da ori data da. bueno, sabes, ori, eta dago este ahí pillado. Ori labaki dugu fiskat Hori gaur egitea, eta Hori. igual haz aldo dago formatoa. Galderak oker ditugu erantzuna ja grabatuta daude. Ba hori. Azaldu berdan Venezuela Venezuelakin komunikazioa keziera berenak hoy ere blokeadorentzatia da. Interferentziak egoten dira komunikazioetan eta bueno. Ordain bai, seguratzeko induguna da ba hango lagunarekin lehenago pasagen yon galdera aste honetan eta okay. bono, era Bigu, okay. ta... bueno, erantzun diegu galdera ba, ni O sea, pertsonorrek da rama utzi utzi, o sea, pertsona junto alaoren. Es lo que da rama Mairu 14 13 urte ezakitzen Bai, bai, bai. Bai, ba, iba, ba, bai, bai, ba, ba. bai, bai bizitzen eta era beha juntzen euskalduna da, bizitzera eta ba, gero jaen ba, bai, bizitu da eta egiten ba, du bizitza. O sea, iritza, o sea, da con contenido, vamos. Ven a bai, bai. Bai. Horira, horira, horira. Bai, bai. Kontestoan jartzen. Bai, bai, bai, bai. Si, si no, igual apeña eze kere, este, bai, bai. pues, han metido honopai. Y... Ez, ez, ez, bea, bea bizida, eta gainea gauza askokin ere be, ingolu, biztan lebat ezela, entzungo ez zute gero galder erantzunetan. Eta hori da. Ba, igual salten gara, gai anaz. Bai. bai. bai, bai, bai, bai. TECNIKO! TECNIKO! Es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio, y un principio sagrado. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. Bueno, pues como hemos dicho, hoy vamos a tratar eh, un poco para como último programa de, del año oh, El tema, ¿no? Un poco cómo está la, la situación actual en Venezuela Y para eso, bueno, eh, tenemos aquí a un compañero, bueno, hemos, hemos, como hemos dicho antes en Euskera Hemos grabado, ¿no? Porque las, las comunicaciones y demás por teléfono y tal eh, Aparte de las horas y demás, tampoco no sabemos si son muy seguras o muy esto Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido, le mandamos unas preguntas ...y él nos ha respondido y bueno, entonces vamos a hacerlo de este formato. Creemos que la es una de las mejores formas ahora porque el que nos va a hablar, ¿no? que se eh, bueno, vuelve a presentar, es eh, Miquel, un, es un ciudadano vasco pero que vive en Venezuela desde hace ya muchos años... ...es un amigo nuestro y él es también miembro del colectivo Paquito Arriaran, un colectivo que se creó allí en Venezuela de solidaridad entre los de Venezuela... Y bueno, eh, nos va a contar un poco también eh, un poquito las preguntas que le hemos hecho, eh, sobre todo el tema cómo está ahora Venezuela, pero también que haga un poco de historia de dónde viene, dónde viene un poco, y él ha vivido pues unos cuantos años allí, puede ver más o menos cómo es, y bueno, lo, yo creo que lo importante de esto es que esto es eh, como, eh, que es de, de antes de ayer, o sea, yo quiero que cómo está ahora mismo, cómo están viviendo hoy eh, en, en esto, ¿no?, en esta situación, teniendo en cuenta que son navidades, bueno, todo ese contexto, entonces, bueno... Vamos a pasar a, a bien, esto, bien, a la entrevista, bien. ¿vale? Como hemos dicho, empezamos con las preguntas. La primera pregunta es, en estos, en estos últimos tiempos se está, o mejor dicho, se están hablando mucho sobre Venezuela. ¿Tú cómo ves la actual situación en Venezuela, teniendo en cuenta que vives allí y que participas activamente en el día a día de Venezuela? La situación, el, el día a día, se podría decir, en estos días, en esta época navideña larga venezolana que empezó el, el 1 de octubre, eh, que es casi de normalidad, o sea, la gente está intentando hacer sus actividades diarias, sus actividades navideñas, que son aquí de compartir, preparar almuerzos, cenas en familia, eh, regalos la medida que el bolsillo lo permite eh, los estrenos que aquí es costumbre estrenar ropa nueva como para el 24 para el, para el 31 eh, pues la gente está intentando hacerlo de la de la manera más normal posible o sea ese intento de, de guerra psicológica de tener al país pendiente de unos anuncios de trump acerca de x o y cosa eh, no, han, no han conseguido su objetivo El, estos días cuando o sea <risa> ha llegado a, a puntos de que yo me he visto a mí mismo eh, poniendo, quitando lo que estaba viendo en la tele una noche para poner las declaraciones de Trump porque parecía parecía ser que, que iba a declarar la guerra según lo que habían dicho otros periodistas, según lo que se comentaba en redes, pero, pero realmente eh, no está afectando al, al día a día o sea, ese intento de De dejarnos sin, sin Navidad una vez más, que, que la oposición venezolana lo ha, lo ha intentado muchas veces en, en estos años, eh, no, no lo han conseguido. Esta vez tampoco. La gente no está haciendo caso a... Sabe que todo el mundo, todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. O sea, eh, yo no creo que, que vaya a haber una, una invasión, o, pero, pero que podría ocurrir cualquier cosa. Sí. Eh, no sabemos qué es lo que tiene en la mente Trump, eh, o sea, sabemos cuáles son sus objetivos, pero no sabemos cómo, cómo los quiere conseguir. Eh, entonces, dentro de, de esa incertidumbre de que cualquier cosa puede pasar, eh, lo que está haciendo la gente es llevarlo de la de la mejor manera que puede, que es llevar a cabo su, su vida con, con normalidad. Entonces, eh, durante estos días ha habido eso, Compras, eh, atascos en las calles, mucha gente, a la vez con, con marchas de, del chavismo rechazando las, las amenazas y las agresiones, porque no son solo amenazas, se eh, ha matado a... A de cerca de pues, como a 100 personas en, entre el Caribe y el, el Pacífico en lanchas. Eh, o sea, ha habido, no son solo amenazas, son agresiones. Eh, y la gente en Venezuela pues eh, ha salido a la calle a rechazarlas también. Eh, entonces, bueno, pues esa es la medio normalidad que se que se vive aquí en el, en el país, en Venezuela. Vale. Eh, desde la victoria de Chávez en Venezuela siempre ha estado en el punto de mira del imperialismo yanqui. Desde el primer momento hasta hoy Y han sido innumerables las veces que han intentado Que el proceso revolucionario bolivariano No siguiera para adelante Según tu punto de vista ¿Por qué no lo han conseguido? La revolución bolivariana Ha sabido prepararse bien Para para esa resistencia Que sabía que se le venía Permanente o sea Al final yo es algo que, que entendí Desde que llegué aquí Bueno, hace 13 años, yo no llevo los 26 años o que lleva la revolución bolivariana, pero pero está claro que Estados Unidos no va, cuando hablo de Estados Unidos, o sea, el imperio, eh, sus socios europeos, etcétera, no van a ir incluyendo también a sus a los aliados coyunturales que tienen en esta parte del continente que un país puede tener un determinado presidente o otro eh, según quien gane en este momento parece que, que el continente del sur está está mirando un poquito hacia la derecha pero eh, pues al final de eh, ese ese imperio eh, no va a parar nunca hasta recuperar como dicen ellos o sea para ellos eh, el petróleo de este país lo que hay bajo la tierra los minerales etcétera les pertenecen a, a ellos por algún motivo Y, y no van a no van a parar hasta conseguir recuperarlo otra cosa es que hasta ahora no lo han conseguido y, y esperemos que, que no lo consigan pero pero la agresión va a ser constante y, y chávez eh, yo creo que lo vio eh, al comienzo de la revolución bolivariana vio que había que, que prepararse para estar por un lado construyendo tu, tu proyecto de país eh, el socialismo del siglo 21 eh, en Ha ido variando un poquito ahora ahora se ha puesta fuerte por, por las comunas por el por el estado comunal eh, pero a la vez que, que construir ese, ese proyecto de país tienes que estar preparado para sabes que vas a estar resistiendo todo el rato a, a ataques de, de cualquier tipo por eh, que han ido variando con el tiempo hemos vivido guarimbas que eran los los cortes de calles violentos barricadas eh, con asesinato de gente eh, intentos de golpes de estado eh, invasiones con mercenarios ahora el, el bloqueo naval y eh, naval con los barcos de militares de Estados Unidos pero con las amenazas también han conseguido que gran parte de los vuelos internacionales eh, se cancelen eh, entonces eh, bueno hay que prepararse para esa resistencia eh, como lo ha hecho venezuela pues por un lado con, con mucha conciencia eh, con preparación de, de ciudadanos en la milicia o sea hay una gran parte de la población que está preparada militarmente para resistir en caso de, de una invasión eh, por otro lado eh, eso al final lo que una conciencia tanto A nivel popular, eh, Chávez, eh, una de sus prioridades fue fue educar, eh, concienciar a, a la gente. Eh, también el, en el campo, o sea, en el lado del, de las Fuerzas Armadas hay una fuerte conciencia de pues, patriota, de resistencia, socialista, que no está dispuesto a, a entregar el, el país a los candidatos que pretenden invadirlo. Al final hay hay muchas formas de, de preparar esa resistencia y, y este país lo ha hecho bien desde el desde el principio en ese sentido, por eso no no les ha funcionado eh, ninguno de los de los intentos en diferentes formatos para para tumbar el gobierno, para para acabar con la revolución. Bueno. En estos dos últimos años la revolución bolivariana ha dado pasos hacia adelante. Y ha adecuado su estrategia primeramente hacia adentro, creación de las consultas, ayudas a las comunas para ir a un estado comunal, etcétera Y también hacia afuera, convocando diversos foros y congresos en el cual ha conseguido que miles de personas y organizaciones de todo el mundo eh, hayamos podido ver de primera mano cómo es Venezuela rompiendo el cerco mediático impuesto. ¿Crees que esto ha sido positivo para Venezuela? Al, al final, Venezuela, con, con estos encuentros que, que lleva a cabo periódicamente, sean en, en torno a las comunas o al antiimperialismo, o asambleas de, de los pueblos, etcétera, que, que se, eso, se organizan periódicamente, pues pues consigue, por un lado, mostrar cómo es el país, más allá de de la propaganda que llega al exterior, eh, de la narcodictadura, eh, pues eh, Venezuela consigue, por un lado, eso, eh, mostrar. Con, eh, paralelo a esos encuentros se realizan eh, visitas a comunas, se realizan eh, conversatorios con, con gente del país, eh, los los visitantes también eh, dan su punto de vista. O sea, al final hay, hay un intercambio bonito que eso da... Sirve para, para llevar el, el mensaje que quiere dar Venezuela al exterior y por otro lado sirve también para, para toda esa gente que, que viene de fuera establecer lazos entre, entre ellos, entre individualidades, entre colectivos que vienen, eh, todo, eso, todo eso luego a, a, a medio largo plazo, eh, por supuesto a corto, cuando, cuando hay una agresión a Venezuela… Eh, gente que ha estado en aquí visitando o en algún encuentro o lo que sea, en una brigada, etcétera, eh, pues con mucha más motivación sale a defender a Venezuela en el país en el que viva. Pero pero eso a medio o largo plazo esos lazos que se establecen también hacen que se que se tiendan redes, eh, que duran, y no solo por Venezuela, sino por la construcción de, de esas alternativas en, en diferentes partes del mundo, que aunque no estén en, en lugares de poder, en gobiernos, etcétera es la, el granito de arena que, que se va aportando para, para dar pasos en ese sentido. ¿Ves importante la solidaridad internacionalista? ¿Cómo ves dicha solidaridad desde Euskal Herria? Sí, como te comentaba como os comentaba antes eh, al final la, la gente sí está más preparada que en, que en otras partes del mundo para, para resistir eh, algo así por un lado por la experiencia de eh, dos décadas y media más para resistiendo diferentes ataques o sea, al final y eh, Yo pienso en el momento de la crisis inducida aquí de escasez de productos que hubo en 2016-2017, pienso una situación equivalente en, en Euskal Herria o en, en Europa y, y la desesperación habría sido total, o sea, habría habido... <risa> no es por frivolizar pero yo suicidios en masa eh, por no conseguir eh, papel higiénico por tener que hacer colas para conseguir harina por etcétera y en este país en la gente eh, lo, lo llevó lo llevó fue una situación dura pero pues la gente estaba haciendo colas y con humor con o sea, con sentido del humor también o sea se oían chistes cuando pienso en otras partes del mundo no creo que hubiese sido así. En este caso, eh, desde que Trump amenazó hace eso, en agosto septiembre con, con ataques, con invasiones, etcétera, se hizo un llamamiento a, a alistarse en la milicia y fue masivo eh, el alistamiento. Eh, la milicia es un cuerpo voluntario que hace parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, hace poco escribí un... Un artículo sobre el tema, si queréis eh, os lo paso y lo igual en la página web se puede subir por si alguien quiere quiere leerlo eh, cuando subáis la, la entrevista. Eh, hubo un alistamiento masivo, luego la, el desarrollo no ha sido uniforme en todo el país, por ejemplo en En la comuna donde donde yo estoy, donde vivimos, eh, pues bueno, el, no ha habido mucho entrenamiento, pero conozco otra gente que está yendo a, a entrenarse. Hubo alistamiento, hubo movilización y ha habido entrenamientos, entrenamientos de todo tipo, en armas, en estrategia militar, etcétera Entonces, eh, la gente eh, se ha ido preparando. En centros de trabajo también se han, se han dado entrenamiento en instituciones públicas eh, trabajadores han ido a entrenar para para en caso de que de que haya un conflicto armado eh, estar preparados por supuesto no No van a ser esos trabajadores que han tenido un entrenamiento eh, x limitado en el tiempo quienes vayan a ir a primera línea de guerra eh, en un momento de conflicto pero es gente preparada que que va a estar en todos los en todos los pueblos en todas las ciudades de venezuela en centros de trabajo eh, defendiendo defendiendo este país o sea que por por ese lado O sea, tenemos la, la resistencia en el tiempo que lleva que lleva el pueblo venezolano y y que, que es, un, es un pueblo preparado. Bueno, como os habéis visto, me he de pregunta. <risa> he estado respondiendo a la pregunta de la población venezolana está organizada para defender la revolución y cómo se organizan y tal y cual. Y ahora sí, ahora ponemos la respuesta como ve Mikel la solidaridad internacionalista y cómo ves esa solidaridad solidaridad desde, desde Euskalerria. Sí, la solidaridad internacionalista es es esencial, al final eh, por ejemplo, centrándonos en, en Euskal Euskalerria ha servido todas esas brigadas eh, internacionales por ejemplo internacionalistas que se han organizado desde eu buscar con venezuela eh, desde el 99 o desde el 2000 eh, ha servido para que por encima de ese cerco de esa manipulación mediática eh, que nos habla siempre de la, el narcotráfico bueno hoy en día el narcotráfico antes la dictadura eh, la represión etcétera Eh, pues haya llegado a, a Euskal Herria ese mensaje de, de verdad de lo que es la revolución bolivariana de, de las comunas, del proceso que se construye, de la distribución más justa de la, de la riqueza de, del petróleo en el caso de, de aquí, eh, al final el hecho de que, de que tanta y tanta gente, militantes eh, solidarios viniesen aquí durante tantos años ha servido para que por un lado para que ese la realidad de este país ya sea eu gal y por otro lado en, en momentos de, de amenaza más fuerte de golpeo de, de, de eso de amenaza de invasión de, o de bombardeo de lanchas eh, la gente haya haya salido a la calle en euskal herría Más que en, que en otros sitios, ya, bueno, ya sabemos que igual en, en determinados sectores, o Euskal Herria ha sido un, un punto fuerte en Europa a nivel de, de conciencia y, y movilización, pero... Pero eso, a nivel mundial, las las movilizaciones que se han hecho en, en Euskal Herria, que es un, ya sabemos, es un, es un país pequeño, es un pueblo pequeño, eh, han sido de las más masivas que se han hecho en, en determinados momentos. Manifestaciones eh, eh, a favor de Venezuela, con el lema Venezuela aurrera Urrera... Eh, del la me acuerdo cuando cuando jugó eukal herría la selección contra fútbol contra venezuela esas imágenes dieron la vuelta al mundo con, con los ojos del, del comandante en las gradas eh, es decir en, en euskal herría ha habido movilizaciones a favor de, de venezuela como no se han visto en, en otras partes del mundo eh, y eso en parte es por, por ese trabajo de, de años de décadas que eh, De, de, de relación de conocer este proceso de, de, de contar lo que aquí sucede eh, y es de agradecer aquí en, en Venezuela la se agradecen todo cada movilización que hay cada cada vez que llega un mensaje de una marcha en yo pues, en Estados Unidos eh, defendiendo el que, que no haya injerencias en Venezuela que dejen tranquila venezuela con, por ejemplo eh, o en cualquier parte del mundo y eh, No sé, luego yo qué sé. Eh, sí que se echa de menos. O eh, sea, pues ahora han pasado desde que empezaron los bombardeos de lanchas y eh, pues pues sí se han hecho concentraciones y, y se ha movido la gente, pero bueno, por ejemplo… Eh, bildu o sortú han tardado un meses en, en decir por hablar de, de un sector eh, hoy en día parece que hay que hay sectores mucho más claros a favor de la revolución eh, o que se pronuncia más claramente de otros sectores de la izquierda que de lo que ha sido esa izquierda berchale que que tradicionalmente defendía el proceso no sé si si es que pretenden pasar más de lado o cuánto tiempo no han tardado en ...en condenar lo que está ocurriendo, en denunciarlo... En, ...pues bueno, finalmente lo han hecho, o sea que parece que, que esa presión... ...o sea que el, que, que el pueblo vaya por delante hace que, que esos sectores políticos... ...también se tengan que pronunciar y, y se pronuncien favorablemente a, a, a lo que nos interesa... ...a, a defender eh, esa, esa revolución que todavía sigue caminando y, y que seguirá resistiendo. al fascismo se le combate con movilización al fascismo se le combate con conciencia de clase y si es necesario cuando algo pero integrado a todos los planes de nuestro ejército nacional nuestro ejército bolivariano nuestra policía bolivariana es el momento de la cohesión e integración del movimiento popular bajo los lineamientos estratégicos del presidente de la Nicolás Interesante, ¿no? Sí, vale. yo, yo creo que, bueno, ha sido un poco... Hombre, sería mucho vale. mejor una entrevista, así, vale. en directo, vale. vale. saber, pero bueno, era un poquito eh, para hacernos ver cómo, se, cómo vale. de dónde viene, dónde, cómo, él, cómo lo vive él, y luego vale. ahora, como en estos momentos, ¿no?, cómo vale. se está... Va vale, a ser una ¿no? entrevista, digamos, grabada, pregrabada, sí. ¿no?, prefabricada, porque Eso. ha mandado las respuestas. Va vale. A unas preguntas que le hemos hecho... Vale, pero pero que también, que... también hay que explicar que las, que las comunicaciones son parte de, de los objetivos que tienen a los yanquis. Mm -hmm. o sea, las comunicaciones están como están por el bloqueo que está sufriendo Venezuela. Sí, sí, pero bueno, que aún así la información que ha sido... Vale. Ahí. Bueno, eh, y ahora me parece que tenemos a David. A bueno, ver, David. Caixo. Caixo, Caixo. Caixo, Gabón. <risa> <¡Hombre>, Gabón. <risa> nos eh, une también al último programa desde el año también y como tú más nada hemos hablado también de, de venezuela tú también has estado allí y bueno conoces es, un poco pues. y ya habrás oído un poco la bueno lo que nos ha contado miquel y bueno la, la cosa era un poquito ahora pues hablar un poquito ¿no? vale. eh, de cómo... vale, lo que nos ha contado mi lo que David Igual david <risa> empieza sí. cómo es la situación desde desde el último cuarto de hora de la gente naranja bueno pues yo honestamente eh, desde el mes de agosto septiembre que comenzó un poco a por decirlo a cobrar más relevancia el despliegue norteamericano en la región de, del mar caribe yo lo, lo percibo como una bravuconada un más, más que otra cosa es decir a mí me cuesta creer aunque ningún escenario es descartable por supuesto y en política no hay que ser tampoco determinista ...pero me cuesta creer en, en, una, en un escenario de una invasión por parte de Estados Unidos de, de Venezuela... ...porque además es, es interesante analizar un poco el discurso de Trump... ...porque aunque bien es cierto que Venezuela, sobre todo desde el año me a decir eh, 98... ...cuando gana el movimiento Quinta República, eh, por, por supuesto que fue un, una novedad... ...donde había un militar nacionalista que hablaba de recuperar la soberanía de, de Venezuela, del país pero sobre todo el proceso revolucionario ahí en Venezuela comenzó a ser una espina en el corazón del imperio a partir del año 2000 con las con las leyes que impulsa Chávez en, a, a través de las cuales pues se eh, procede a la, a la nacionalización de sectores estratégicos del país. ¿no? Y en ese sentido, aunque Venezuela, insisto, está en el radar desde desde el minuto uno prácticamente, eh, el discurso de Trump es bastante ambiguo en el sentido de que amenaza a básicamente toda América Latina. Es decir, su discurso es... Eh, porque también ha dado a Colombia, ha dado a México Entonces, eh, claro, es básicamente eh, pues eh, la esencia del, del vecino del norte, ¿no? Es decir, la doctrina Monroe sí. sí, pero bueno, una, una, lo que estamos comentando, una de las cosas que ha pasado Ha sido que, bueno, si empezó primero, bueno, como ha dicho Miquel, ¿no? En, en estos años ha habido de todo, ¿no? Las guarimbas ha ido, ha ido a, han estado rato intentando que caiga ¿no? la revolución bolivariana se ha ido adecuando tal, pero bueno, esta última sí es verdad que ha sido al menos eh, impresionante un poco, ¿no? La movilización 15.000 marines, tal, o sea eh, ha sido esto, pero lo que dices parece que están ahí, y según nos ha dicho Miquel, pues ahí la gente dentro de lo eso, que está preparada y demás, pero bueno está haciendo vida normal, o sea, no ha conseguido el, el meter el miedo ese, que la gente se rompa que tal, no sé qué, no. entonces no sé, lo, lo que pasa, que también estamos hablando de, de Trump, ¿no? Que según el día que tenga Eh, no sé, ¿no? De lo que dices Yo sí creo que, que más que Venezuela es un poquito Para el control de, de, de toda América Ahí. Latina O bueno, de una parte de América sí. Latina Que no le gusta a él, ¿no? Bueno, yo, para mí la pregunta también va A, a ver, desconociendo un montón de, de cosas ¿eh? O sea, pero Ese bloqueo naval que tiene Le habrá apresado dos o tres petroleros ya Sí ¿no? eh, uh -huh. Que están fuera, uno creo que el último Que estaba, no estaba ni en la lista Esta que tiene, uh -huh. la lista esa que se inventan Ahora sí. tú eres el malo y yo te... Sí no o sea a mí pues eso sí que me preocupa más que digamos la situación sí. del día a día se puede aguantar pero si ya te van digamos sí. eh, tú no puedes comerciar porque lo dice pues eso, el tío sea, este y, y rompiendo no, todas estos internacionales y todas, bueno, todas a, las... aparte es eso que <risa> otra cosa es <risa> que los tratados y todo no o sea, ¿sí? a, aquí nadie clama al cielo digamos ya, ya no solamente por las muertes de, de, de casi 100 sí, o sí, más sí. de 100 personas que Que así sin juzgar ni nada por la cara o sea. Supuestamente, ¿no? Que nos tenemos que creer eso supuestamente uh -huh. Pero ya, digamos, ha dado otro paso Y ahora es un bloqueo económico no uh -huh. o sea Más que naval es económico Es decir, uh -huh. tú no vas a comercial te Encima te robo la mercancía Me apropio de no sé cuántos millones De barriles de petróleo Como podía ser de, de sacos de trigo Es igual, ¿no? Uh -huh. pero... Sí, aquí, bueno, varias varias cuestiones En primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado eh, mikel La pregunta es Que no han intentado contra la revolución bolivariana ¿no? porque lo han, lo han intentado todo eh, en relación a este a este último punto que comentas eh, yo estoy totalmente de acuerdo eh, Trump lo que está haciendo es lógicamente pisar el acelerador y enviar un mensaje no solamente a Venezuela sino es, sí. a varias audiencias ¿no? eh, una de ellas es por supuesto el, el gobierno venezolano otra audiencia que no hay que perder de vista son las alianzas regionales que tiene en este caso Venezuela en, en América Latina en este caso los países que constituyen el ALBA Y luego, una tercera audiencia que es fundamental, que son las alianzas a nivel internacional que logró establecer la República Bolivariana pues con potencias emergentes que han venido para quedarse, no los bris ampliados. Entonces, es un mensaje que va no solamente contra Venezuela, sino a varias audiencias. Pero lo que tú comentas, que es muy cierto, eh, aparte de que Trump está radicalizando la situación, pero Trump, eh, es decir, que no ha inventado nada nuevo. Es decir, eh, Venezuela está en el radar... Eh, No ya desde que ganó Chávez, sino desde que en el 8 de marzo del 2015 el presidente Obama eh, declaró a Venezuela como una amenaza potencial a los intereses norteamericanos. Y, de hecho, las medidas coercitivas unilaterales que han venido posteriormente se han basado también en ese decreto Obama. Por lo tanto, eh, esto no es de Trump. Es decir, aquí, aquí hay un problema de estructural de raíz que, que se el imperialismo, ¿no? Sí, y igual un poco, la, y un has... poco la, la Dime. No, te digo, has mencionado lo de la doctrina Monroe Y igual habría que explicar, porque una vez que lo lees es, es increíblemente irracional lo que el discurso, sí, de lo, de, lo del el destino manifiesto y todas esas cositas. Sí, son mesiénicos. Esa, Esa era, era, era ¿eh? Es totalmente yo, yo, yo, mesiénica. Eh, no hay que perder la vista que el propio proceso de, de constitución de, de Estados Unidos ¿no? como, como país, es decir, los padres fundadores eran esclavistas. Por lo tanto, no hay que perder de vista ni, ni el origen ni la clase a la que pertenecían los padres fundadores y, sobre todo, con esa idea cuasi eh, mesiánica, ¿no?, de decir, Estados Unidos es el par donde se tiene que mirar, pues en este caso, en base a la percepción geopolítica norteamericana, a todo el continente americano, ¿no?, y ahí incluye, por supuesto, América Latina. Uh -huh. Pero que literalmente dicen, el destino de manifiesto, o sea, como si hubiera sí. Dios dios nos ha dicho que sí, sí, claro. es controlar controlado. Pues, sí, eso nos suena un poco a, a, ¿no? a los a, eh. orcionistas, ¿no? El sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. pueblo elegido, ¿no? Eso es, eso es. Tiene un paralelismo, ¿no? Pero que eso es doctrina política que la tienen los demócratas y los republicanos. Por supuesto, por supuesto. eso Por eso decía que el problema, porque mucha gente en ciertos sectores que por supuesto hay que hacerlo, ¿eh? se centra mucho en denunciar a la administración Trump Trump, pero vayamos más allá de, de un nombre de, o de un liderazgo, sino esto es el problema es estructural y en ese sentido pues es un poco esa idea, esa cultura mesiánica, ¿no? de América para los norteamericanos en este caso, ¿no? que es por lo que por lo que abogan históricamente, pero pero ya digo, o sea, aquí tampoco hay que perder de vista que, sobre todo, ya digo, fue a partir del 2015 cuando empezaron a meter el pie en el acelerador y fue Obama el que puso la alfombra rojo para ello. Uh -huh. ya. Lo, yo quería hacer un poco mención también, ¿no?, eh, porque últimamente también ha salido eh, o se ha pegado a todo esto que estamos hablando, es el tema de la inmigración, ¿no? O sea, cómo también han metido caña eso, ¿no?, y están, bueno, ¿no?, eh, cogiendo a toda la gente latina, vamos a decir, de, de todos los sí. diferentes sitios de que ellos, cuando ellos crean Eh, en momentos de situaciones chungas, por ejemplo, en Venezuela mucha gente se fue 2014 2014, ¿no? cuando hubo toda la crisis y todo esto, ¿no? Y ahora, ¿no? Como de repente, claro, eh, o sea, le están cogiendo por la cara y ya, o sea, deportándoles y demás, ¿no? Entonces, eso también es un tema que, que no se... Sé, eh, por, eh, por ejemplo, ha dicho Mike en un momento que cuando llegan manifestaciones en Estados Unidos está viendo manifestaciones en contra y tal. Aquí nos llega poco, tal, pero bueno, sí está viendo ¿no? Pero, ¿cómo, ¿Cómo ves ese tema? De, yo creo que es un tema también que siempre ha sido, pero ahora es muy heavy no están de, van a detener a gente que incluso pues eso, ya ha nacido sea, allí están todo y todo Están haciendo redadas en la calle La gente está ha, escondida Hacen y... un, unos despliegues, van por la calle van eh, directamente a cualquiera que le ven con rasgos, rasgos latinos, le paran, le piden la documentación y si no tiene, a la puta calle Sí, pues la variable de la inmigración es una, un aspecto fundamental porque no solamente es en Estados Unidos, sino que me da a mí que va a ser lógicamente un elemento de confrontación y de debate a, a sí, nivel sí, sí. político también en, en europa como sí, sí, está, como sí. estamos como estamos viendo sí. pero eso claro hablar de inmigración en, en estos términos implica también mencionar eh, otra categoría que es la de la, la seguridad es decir hay un discurso eh, y se ha visto también en la última campaña electoral de las elecciones en chile ...donde prima mucho el elemento, la, la noción de seguridad, ¿no?... Uh -huh. y, ...y no hay que perder de vista tampoco eso, es decir, en, en este caso en la región... ...que estamos tratando, eh, América Latina, Centroamérica... Eh, ...desgraciadamente parece que hay un modelo que eso que está triunfando... ...porque está teniendo anclaje social y la gente está comprando ese marco... ...que es el de Bukele, ¿no?... ...es uh -huh. decir, la, la seguridad se, se consigue con mano de hierro, mano dura, ¿no?... Sí. Y eso y el que viene de fuera, de fuera es el enemigo, ¿no? Abatir, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí. Es un poco en una situación de incertidumbre, de, de no saber muy bien qué va a ocurrir, donde se están, parece que, acelerando los tiempos y donde, básicamente, hay una crisis a nivel social, a nivel político, a nivel económico, etcétera, pues, lógicamente, en una situación de no saber muy bien hacia, hacia dónde va eh, la sociedad o pues, la situación política en general, pues lógicamente son discursos que, que calan, y calan porque, ya digo, hay un contexto político, social y cultural que, que es propicio, ¿no? O sea, estos discursos vale. tampoco son como setas, sino esta gente lo que hace es explotar una situación de miedo e incertidumbre, y por eso están teniendo también éxito este tipo de discursos. Sí, pero sin, sin embargo, ahora me estoy acordando de... Tuvimos a un sindicalista argentino hace poco, y estaba contando como en Argentina, donde estaba un foro for the Trump, cómo se estaba retirando el Estado de los barrios, todos los programas de asistencia, las escuelas las estaban dejando caerse y tal y igual, y que esos barrios los estaba tomando el narco, directamente. Claro, claro, claro porque hay una cosa muy sencilla, es decir, claro. cuando cuando hay un vacío de poder, eh, en política los vacíos no existen. Si hay un actor que se retira, hay otro que automáticamente va a ocupar ese lugar. Sí, sí, es decir, es decir, en, otro, como... en otro tipo de, de situaciones eh, podríamos remitirnos, por ejemplo, al, al conflicto armado interno en en Colombia, es decir, eh, hay un Estado que es, que es efectivamente el Estado colombiano pero había zonas periféricas rurales donde el Estado no llegaba y cuál era la, la autoridad política que gracias a esa autoridad en parte la, la gente podía subsistir, comer, etcétera, por la guerrilla cuando cuando no hay cuando no hay efectivamente eh, un Estado capaz de básicamente eh, soportar y no solamente soportar, sino también impulsar políticas inclusivas que satisfagan las necesidades básicas de la población, pues lógicamente eh, Eh, va a haber otro tipo de actores que van a ocupar ese lugar. A ver, yo a ver, eh, o sea, quería hacer quería poner, do, o sea, un tema sobre la mesa que era un poco digamos el, eh, lo que quería comentar lo de los barcos y el bloqueo este, ¿no? Pero como he sacado también el tema de la emigración, o sea, sí. eh, yo creo que no tenemos que irnos muy lejos o a sea, Madalonas de 4 días ha pasado. Sí, no, tenemos, sí, tenemos aquí sí. la, aquí al lado, vamos, sí. eh y, y, y, y, en Loyola, y en Loyola en Loyola. Sí. en Loyola, dejamos sí. Sí, sí. Pero te quiero decir que me parece mucho más grave lo de Badalona simplemente por el hecho de que es un alcalde de un partido, digamos, de gobierno ¿no? democrático que ha, eh, digamos, que está utilizando el mismo discurso. lo Tenemos aquí sí, sí, sí. O sea, tenemos esos discursos es que, aquí, aquí en casa. Pero, sí. Pero es que en nuestro partido de gobierno está, se está escorando a pasos agigantados así, hacia es ese, hacia es ese discurso. Es que a... Pero a mí eso también, o sea, es... A mí lo que me, me llama poderosamente la atención es decir eh, se está permitiendo que maten a personas en el caribe sin como ha dicho hayton sin no juicio no. ninguno nos tenemos que fiar o tenemos que creer porque nos dicen que son narcoterroristas Bueno, pero bueno, la no. cuestión es aunque no sean y aunque la perdona, David, o sea eh, pero es decir la no hay nadie en la comunidad internacional no. Digamos, bueno, o por lo menos que se, que, sí. que que se haya dado a conocer en los medios de comunicación oficial. Eh, digamos que, a... que que digamos, el, el apresamiento ya de los buques petroleros, y es decir, sí, sí. te están robando a la puta cara. O sea, sí, sí, pero... eso es, y yo estoy totalmente de acuerdo con Es decir, no con que comentas, es decir, esto habría que remitirse también eh, unos cuantos años atrás cuando había un concepto que en parte lo siguen utilizando, que es como un cajón desastre donde todo cabe, no que es el concepto de terrorismo. A partir del 11S Estados Unidos, la administración Bush, impulsó la llamada guerra global contra el terrorismo y ahí tuvimos efectivamente un escenario como el de Irak. Es decir, ahí hemos tenido imágenes, porque están acreditadas, de cómo a presos iraquíes Sí, pues sí. por ejemplo, los marines norteamericanos los han violado, los han torturado sí. ¿alguien dijo algo? Nadie uh -huh. entonces, lo que está haciendo Estados Unidos aquí con respecto a las lo que ellos llaman narcolanchas, uh -huh. pues es básicamente hacer lo que lleva haciendo el hegemón desde el fin de la, de la Guerra Fría es decir, es Estados Unidos el que determina cuál es el actor o el interlocutor legítimo cuál es el que no es legítimo qué reglas aplican y qué reglas nos aplican que para eso es el hegemón sí, sí, yo, sí, sí. ¿no? de hecho no, eh, hay eh... ...has mencionado lo del terrorismo... ...de hecho en, hicieron una reforma... ...por la que los cárteres... ...de narcotraficantes pasaban a ser... Eh, ...organizaciones terroristas... ...para Estados Unidos... Sí pero bueno yo, ...yo creo que eso antes hemos hablado un poco... Eh, ...eso se inventa, pero es que ya... ...para mí eh, todavía es más descarado todavía... ...desde los de últimos 15 días aquí es ya... ...cuando ya directamente salió... ¿no? Eh, ya, y, ...y dicen públicamente directamente... ...que no, no va a haber... ...buay, narcotráfico, vamos tal... ...pero ahora eh, vamos a por el petróleo... ...es nuestro lo que nos han, robado, o sea, ya, ya directamente ha, ha roto, o sea, eh, aunque mucha gente pues eh, sabíamos que no era eso y lo que dices mucha gente sí. ha mirado para otro lado, pero es que aún y todo sigue mirando para otro lado. O sea, ha dicho sí, sí, claramente, sí, sí, o sea, no. sin cortarse, quiero decir, sí. sin, sin tapujos sí. ni no sé, dice, "No, no, vamos a por esto, esto es nuestro y además sí, sí, sí, a las sí, tierras claro. y la hostia, o sea, por la cara y toda la peña callada", o sea, sí, hmm. otra cosa, otra cosa no, pero en este caso también hay que agradecer la sinceridad. Sí, sí, sí, es. Porque es, que es sí. lo que es. Vamos, es decir, ver, aquí va, va. si alguien se cree a estas alturas que lo que hace Estados Unidos ...es eh, en favor de la democracia y los derechos humanos... Eh, ...son palabras vacías... ...es decir, aquí estamos hablando de relaciones de poder... ...y por lo tanto geoestratégicas... Mm -hmm. ...olvídate de, de otros tipos de categorías... Sí, ...entonces, no. eh, en ese sentido... Eh, hay que reconocerle también la sí, la, la sinceridad. Sí. otro día yo iba eso, ¿no? Como que parece que vamos de nuevo sí. pues al medievo, no vamos a enfocar el más sí. fuerte, ¿no? O sea, todas las leyes que hay internacionales y más que siempre se las han pasado. Pero es lo que pero, eh, pero lo que lo que se está comentando aquí, o sea, la sinceridad, sí, es la sinceridad, pero, pero sabes, ¿no? hace 15 años, o de 2015 como has apuntado tú David sí. o desde hace, sí. Era conocido, pero bueno, tenía, disimulaban, ¿no? Eso es eso. Sí, Entonces, sí, en parte. Sí, o sea, tenían, por así decirlo, un discurso es que mismo. puede ser el, el famoso eh, soft power, el poder blando. Eso donde es. Básicamente, igual que los medios de comunicación, para eso poder es. justificar una agresión directa tiene que haber previamente, por lo que comentábamos antes del discurso sí. con este caso de la inmigración, tiene que haber un contexto político, social y cultural donde la gente asuma y justifique en parte o vea necesario o legítimo ese tipo de, de sí. respuestas. no sí. Sí. Pues, eh, claro. Pero ya digo, o sea en dos, en 2019 con la operación Guaidó, eh, que también fue un... ¿Qué es de Guaidó? <risa> <risa> pues ahí, ahí, por ejemplo, en ese año, eh, basta con leer, por ejemplo, a John Bolton, eh, donde él lo dice claramente, Venezuela en principio no iba a ser nuestra prioridad. Ahora, cuando efectivamente nos percatamos de que aquí eh, podía entrar, eh, en este caso, influencia eh, china, rusa e iraní, Ahí es cuando tomamos cartas en el asunto, es decir, que sí. otra cosa no, pero es que los gringos eh, todo lo dejan escrito, es que es negro sobre blanco. Sí, <risa> no ay, pues con eso con eso que has comentado, ay, porque a ver, si no me equivoco, eh alguno de los de los barcos estos petroleros iba para China o sí. Claro, ¿qué, qué pasará con, o sea, hacemos apuestas con China? Es no sé, que ahí se abre una otra, China, China, yo lo poco que conozco de China, China en política internacional, suele evitar los conflictos directos. Sí, ya, ya, que, te que te estén robando barcos sí. o sea, no también China eh, tiene otra otra no. otra forma de actuar, que sí, no, es verdad, no. por, vale. ejemplo, dicho, claro, por ejemplo, con sí. Taiwán ya ha dicho a los yanquis al oro, sí. no, no. sí, vale. ¿Entonces qué decir que bueno, que yo creo que que eh, tai Taiwán no lo consideran un conflicto exterior, tampoco lo consideran China. Eso es. Sí, sí, no, no, pero bueno, pero Pero sí, claro. lo, que, lo que dice Pablo un poco, ¿no? Que, hostia, eso, eh, a ver qué pasa, porque también hay otros actores que están, eh, que apoyan al, al gobierno bolivariano de una forma u otra. Sí, económicamente. Y ¿no? económicamente, ¿no? eso es, ¿no? y ¿no? hacen comercio, hacen comercio eso, de resolio y tal. Entonces, ¿qué, ¿qué puede pasar, no? O sea, también... Claro, pues es básicamente un escenario donde, pues exactamente igual que está ocurriendo en, en, en otras regiones del mundo, donde... Hay todavía fientes de guerra abiertos donde, en este caso, pues eh, los tres grandes, que son Estados Unidos, Rusia y China, pues están midiendo las fuerzas, ¿no? Es decir, uh -huh. de ahí a que al principio dijese que lo que está ocurriendo en Venezuela y, en general, en la región de América uh -huh. Latina y el Caribe, es también una llamada de atención a uh -huh. ese tipo de audiencias, eso, ¿no? En este eso, caso, sí. China. eso es, eso es. Y luego yo un poquito, ta, eh, también quería comentar, ¿no? ya con esto más o menos, pues, bueno, esto nos puede dar, sí. ya hemos hablado, ¿no? podemos estar hablando mucho, un poquito eh, de cara a, pues un, un poco a las respuestas que nos ha dado Miquel como, como pueblo venezolano, ¿no? y bueno, que algunos hemos estado, también has estado allí varias veces, nosotros también, algunos de aquí y tal, un poquito yo lo, lo que sí he visto, y según me han dicho gente que, que ha ido hace unos años y ahora, Y el que ha dicho no de tres años ahí cómo se ha ido siempre preparando no O sea ya ha, ha ido en, en vez de solo estar esto o sea, se, ha, eh, se ha recuperado y sobre todo el tema de las comunas que cada vez ha cogido más más fuerza la auto autoorganización la auto gestión, pues, de autogestión y luego también de los productos o sea el tema de, de, ¿no? de, de todo eso y yo creo que eso contrasta mucho con ¿no? Estados Unidos como has dicho tú ha inventado de todo ...para cargarse a la sociedad, ¿no? Y, pero bueno, sin embargo la gente eh, sigue con la vida y tal... ...y encima se está preparando para lo que haga falta... un Vietnam, ¿no? Le llaman ellos directamente... Eh, sí. ...se va a comer un Vietnam... O sea, ...eso lo hemos visto, los hemos ido allí es... ...y es flipante, ya lo he visto y es flipante eso, ese tema, ¿no? ¿Cómo no sé? Sí, hombre, yo creo que ya digo... ...llegado el caso... ...eso lo ha dicho el propio, el propio presidente Nicolás Maduro... ...pues llegado el caso se declarará la República en armas... ...y guerra de guerrillas... ...es decir, uh -huh. es que no hay Bye. no hay otra... No, hay otra, porque, lógicamente, aquí Estados Unidos, en general Occidente, pues eh, comete un error, ¿no?, que se piensa que con la superioridad tecnológica o militar pues se deciden las, las guerras y hay un factor fundamental, que es el factor moral. Es decir, eh, la gente, si sabe por qué está luchando y está dispuesta a ir a tumba abierta, es decir, a vida o muerte, pues lo va a hacer, o sea, no, más va, más va a hacer. plantar batalla. Entonces, sí. y en este caso, ya digo, en, en base a la noción de, de guerra de guerrillas o guerra asimétrica, que es un poco lo que hicieron en, en Vietnam, pues claro, tienes un escenario mucho más complejo porque no solamente estás combatiendo a una fuerza armada considerada enemiga, que es visible, porque lleva, pues en este caso, un uniforme, unas unidades mm -hmm. movilizadas, etcétera sino que aquí en una guerra de guerrillas tienes a un señor que te está poniendo un café y por la mesa está con un calasinco combatiendo, o sea, sí, claro. ¿cómo combates eso? Sí, pero bueno, a ver, yo creo que ver, Ningún ningún gobierno es tan Yo creo que tan idiota como para saber que Van a ganar una guerra abierta con Venezuela con cualquier otro país o sea, Yo creo que, es bueno, mi opinión ¿eh? o sea Lo que más les interesa a estos Y no Europa estar, ¿eh? es eh, Llegará ahí saben que habrá un montón de muertos Que no van a conseguir el petróleo que eso Pero lo que has dicho, es un toque de atención A otros actores claro. que es un claro. aviso navegante Decir, bueno, pues esto me lo quedo yo Me va a costar siete años, ocho años Sí, sí, no, Mara... sí, mental, y perdona que, que, que insista, en relación que yo descarto de momento que se llegue, sí. como se suele decir, que llegue la sangre al río, lo descarto. Pero si se llega a dar el caso, basta con leer a gente que está próxima a los think tanks o, mm. o los grupos de pensamiento del Pentágono. Es decir, a nivel militar sí podemos efectivamente atacar instalaciones tal, sí. pero otra cosa es hacer... ¿Y, ¿y luego qué? O sea, porque es. luego, lógicamente, tienes que administrar un territorio. ¿Cómo se hace eso? Es decir, eso es. Que son, ellos, ellos mismos son conscientes de que, lógicamente... Eh, una batalla como la puede plantear Venezuela eh, va a ser muy costosa entonces eso es lo que también lógicamente eh, tratan de evitar sí, hombre, de hecho por ejemplo ha sí. pasado en Afganistán en Irak en exacto, etcétera, exacto. ¿no? después de 10 años de estar ahí de reventar todo se, sí, se sí, han ido pero, pero, un, pero han creo, reventado, pero reventado, reventado pero, el país claro. como tal sí, pero que, que al final que de que estos hacen eso no? ¿Tú, dices? tú ya rompen todo el tablero, tablero pool, no, luego se está, van no. y sí, eso, pero ¿no? pero tienen otro beneficio sí. por atrás o sea tienen otro beneficio sí. que desestabilizan la región no, la tienen estabilizada no, la tienen estabilizada y es un o sea y es lo que les interesa también no lo puedo dominar pero bueno no la domino yo ni la domina nadie eso, o sea, es. desestabilizo pero yo creo que Lo que hay que ver también es que todas estas agresiones también vienen de un punto de debilidad, ¿no, París? ¿No te parece? Sí, ¿no? La, la, sí, sí, la cadencia sí, sí, del imperio, ¿no? Lógico, <risa> o sea, ten en cuenta que... Lógicamente, Estados Unidos, eh, cuando ha tenido problemas muy agudos a nivel a nivel interno, como los está teniendo ahora, eh, automáticamente, pues hay una estrategia que, que tiende a funcionar, que es buscar un enemigo externo, ¿no? Sí. Es uh -huh. decir, buscar una fuerza externa para intentar aglutinar fuerzas a nivel interno y, por así decirlo, desdibujar los problemas estructurales que tenemos en el país. Uh -huh. Pero Estados Unidos está en una situación totalmente sí, es. a nivel interno insostenible. Insostenible ah, y luego o sea, todo bueno. lo que está saliendo, aparte de la sociedad, eh, que sí, sabemos bueno. de la, cómo está también, claro. por ejemplo, que han salido los papeles estos, es, bueno, las imágenes de... Vale, sí. Y, y, y, y, y, y económicamente también yo creo que está a punto de caramelo, ¿no? O sea, es decir, ahí, si ahí le da alguien una puntillada... Porque ahí se vio con lo de los aranceles chinos también, como les estuvieron jugando con la deuda americana. Estuvieron que... Exacto, sí, sí. Yo creo que es, están sí. ahí en un punto de caramelo sí, que igual... igual que, lo que hay que hablar es los niveles los niveles de pobreza o del de, poder de adquisición de, sí. de la población americana, eh, se está yendo al galete. Uh -huh. Sí, bueno, sí eh, el problema es... que tiene Estados Unidos, a, a, además de esos problemas históricos, que ahora efectivamente se están agudizando, sobre todo a partir del 2008 para acá, eh, no hay más que ver las cifras, ...pero Estados Unidos tiene otro problema... ...que es que a nivel internacional... ...efectivamente eh, le han salido competidores... ...y competidores muy serios ¿no? Pues, uh -huh, ...en este caso principalmente China... Uh -huh. ...entonces eh, claro... Eh, ...afortunadamente... Le cara, no en, ...dentro de lo que cabe... ...es que eh, no es digamos... ...el mismo escenario donde... ...de unipolaridad donde solamente... ...parecía que Estados Unidos dominaba el mundo... ...y no había nadie que le hiciese sombra... ...ahora eso afortunadamente ha cambiado con China, Rusia... Incluso potencias emergentes de otro orden, como por ejemplo Irán, ¿no? Y precisamente la, la disputa está ahí. Estos países que están diciendo, eh, carta de Naciones Unidas, es decir, derecho internacional, uh -huh. no un, no un orden basado en reglas que han sido las tuyas hasta ahora. Eso, eso. Y entre otras cuestiones, eh, el punto de ruptura a nivel geopolítico está ahí. Uh -huh. Sí, el caso es que esa Carta de Naciones Unidas nadie le ha hecho ni puto caso, de momento. Sí, claro. claro pero, y, sea, y tienes claro, todo esto de frente. Ahora, ahora, pero bueno, veremos veremos a ver, porque efectivamente sí, claro. la correlación de fuerzas a nivel internacional está cambiando. Sí, sí, uh -huh. pero bueno, ya desde cuando ya los autores occidentales quieren, o sea, están pasando, bueno, todos esos grupos de extrema derecha encabezados por Estados Unidos, digamos, están saltando y están diciendo que ya la Carta de Naciones Unidas no vale o sea, aunque los otros actores, de digamos, eh, hagan valer eh, o digan, reclamen que tenga validez, ¿no? o sea, no sé, yo creo que eso, o sea, esa caída del imperio significará también la caída de la Carta de las Naciones Unidas y caerá todo, o sea, todo ese monta, porque es un establecido desde el mundo occidental. Hombre, yo y... efectivamente no quiero ser tampoco muy pesimista, pero claro, aquí tenemos una serie de antecedentes históricos que para que haya cambiado el orden internacional ha habido guerras de por medio. Sí, está, Entonces, ahí está. Lo digo, como... eh, no, no quiero ser pesimista, pero bueno, la historia también demuestra que efectivamente cuando ha habido un cambio estructural a lo que respecta a nivel internacional ha sido porque ha habido una conflagración de por medio. Es que siempre ha habido, hay que morir matando, ¿no? Siempre toda, sí. todos los imperios han caído así. Como era la frase de, este, de del italiano de cuando, cuando estaba... Sí. Cuando están cayendo los imperios, cuando la sombra es el momento más chungo, ¿cómo era aquello? Sí, que lo nuevo no termina, eso, no claro, termina de morir, es. lo nuevo no termina de nacer, eso, algo eso así, es. más o menos. Eh. Bueno, pues no sé, un poco, eh, podríamos bueno. seguir aquí hablando mucho, yo creo que este año hemos hablado por, por esto, porque muchas veces eh, estaría guay ¿no? a ver qué pasa, ¿no? O sea, eso de cambio de año y igual, es verdad, es una tontería, pero bueno, yo creo que que lo, lo importante es un poquito bueno eh, desde aquí desde la, la paz ¿no? intentamos pues bueno, ¿no? traer eh, también cosas de, de, de fuera de, internacional, intentar romper también con sí. la, la esto mediática que hay, La, y, y romper con, con esto, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, lo que antes hemos dicho, de Palestina no se habla, de tal, según los grandes medios locales nos hacen hablar de, un, de una casa. Y es verdad que lo vemos, le hemos hablado aquí muchas veces, sí. la sociedad, es que es que ahora mismo eh, te cambian ellos de, de esto, ¿no? Entonces, bueno, a menos nuestro pequeño granito de arena es un poco eso, eso, seguir hablando y ojalá que no vaya a más, que ya por sí ya va a tener un desgaste porque... Eh, está, es muy fácil aquí hablar, pero vale. lo que dices tú, lo sabrán, todas movidas a la ciudadanía eso le, le repercute en el día a día porque, ¿no? Pero sí. bueno, esperemos que no vaya una a una guerra, no sé cómo llamar, una guerra, una invasión abierta porque va a ser no se sabe, siempre vale, cómo vale. se empieza, pero no sabe cómo se termina, ¿no? Vale. Entonces, ojalá que mucha fuerza va de aquí a Venezuela, ¿no? a re... Sí, sí, pero bueno, tenemos el enemigo, nosotros tenemos sí. el enemigo aquí, o sea, sí, lo tenemos sí, en, sí. Casa, o sea, en casa, sí, sí, la, sí, sí, lo tenemos sí. en casa. Sí. eso es. Loyola, Badalona y... Sí, sí, otras cosas, ¿eh? Y Vipo, ¿sí? vamos a... Sí, sí. sí no, no, desde luego, sí. están ahí. Sí. Bueno. Y la peña en el McDonald's. Eso es. Y la peña en el McDonald's. Es. En el McDonald's, abierto desde el lunes en el pueblo, Eso y petao. Y petao. Sea, así estamos o sea, en Oregleta, Euskal Herria, es lo que pasa. Ahí está comprando el discurso y comiendo... Sí. Y encima nosotros tres chalabres estamos aquí, como dicen, ¿no? Aquí en la radio un 26, no sé qué, cuando que se la es? peña está diciendo. Pero tú, estamos de fiesta estos días, de, ¿no? Es. No hay que hablar de estas cosas. Pues bueno, pues sí. Vale. Pues seguiremos hablando, ¿no? Pues <risa> que hay que seguir hablando porque, ya digo, sí. desgraciadamente los que tienen... Eh, poder e incidencia son los que determinan, de qué temas se hablan ni de qué tema. y, bueno. y ahora, ahora todo, ¿no? Es. Que que bonito programa está, la la todo esto, todo y y bueno, todo ahora eh, y... no el feliz Navidad. ahora el segundo, ¿no? La segunda parte del programa eh, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? eso es, Sobre de, todo, todo de, la, de la cuánto nos gusta hablar y todo eso, bueno, vamos a la voz. Bueno, la verdad que joder, me, mira, me eso, ma... yo pensaba que ibais a tener tu ron, pensaba, pero qué turrón, cabrón, turrón, ¿sí? tú, vosotros <ríe> sí sois unos torrones. Bueno, bueno eh, pues David, eh, pues yo que sí. sé, pues ya que, que no nos no veremos que me imagino antes de que termine el año, o sea, pues eh, ya sé, el siguiente programa será ya ¿No? En 2026. Ahí queramos o sí. no nos guste, es. que cambiamos de año. Fijo, de, de, de calendario sí al menos. O sea, siempre hay que, que cambiar sí. año. Y bueno, bueno pues Río, un, un abrazo. Bueno, eh... feliz, feliz Navidad católica. Eh. Una, una pregunta. ¿tú? ¿Vas a <ríe> ir a la Puerta del Sol o... Cómo, no sé, ahí se hace alguna movida, ahí, ¿no? Sí. sí. No, perdón, no, no. Allí en Madrid te uh, escuchábamos solo. Ya, eh. Interferencias. No, lo, lo, de, lo de las uvas y todo eso se hace, ¿no? Allí en la Puerta del Sol, ¿dónde es eso? El aporto del sol. Hacemos, hacemos un especial que igual podemos hacer un especial, especial a fin de año, año. compañeros <ríe> desde <ríe> la Puerta del Sol. <ríe> No. Okay, vestido, ¿eh? vestido, ¿no? Joder, con una foto de vestido, claro. Más pues eso. Da un poquito para un poquito, yo que no sé, yo creo que hemos, que hemos hablado un poco del tema en vale, serio, pero vale. también yo creo que tenemos que darle un poquito de cómo hacer los venezolanos, que también es, es. es muy serio, pero luego también, por ejemplo, con esto le dan a toda vuelta, ¿no? Por ejemplo, me, con canciones, que... o sea, que mucha gente ridiculiza, pero en vale. eso como cómo el pueblo se ¿no? no eh, canta, creo, baila, no yo, sé, creo, es... yo creo que eso es, eso es una capacidad moral. Sí. Reírte, reírte de que te está amenazando, eso es una capacidad de morir. Ahí dijo, rey que venceremos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se pierde, si se pierde la alegría también, sí, ahí está. Eso, que eso. No, queda, no queda tampoco gran cosa. Y allí había una, un dicho muy popular que era Hayak Bay, Borro Kere ¿no? En el Sí, porque a ver, que la o sea, que todas estas cosas es, están a otro nivel. O sea, la gente del pueblo quiere vivir. o sea Pero, Al eso. fin y al cabo es oh. eso. Es la vida, la vida está ahí. Mm -hmm. Naces... Tienes vale. tus deseos, tus ilusiones y, y quieres tirar para adelante o sea, Exacto Estos co estos conflictos de un tío de color vale. naranja Que sale por ahí Diciendo estas barbaridades Y otro de Badalona y eh, Que, que va de católico Esta, pero, esta, esta gente o sea, no, no, no suele tener sentido el rumor Entonces sí. yo creo que lo que más les jode Es que le, les, sí. se les ridiculice Eso es, bye, bye. Eso es. Bueno sí, Bueno, ahí, va... Eso es. ¡Feliz sí. Navidad! Seguimos hablando... Me, me, me... Venga, una, un abrazo ahí al, al centro, centro del de Estado. De de de de de un, un abrazo, un abrazo, Urte Berrión, y seguimos en contacto. Ay, Ay, tabú, tabú, tabú, tabú, tabú. Tabú. El gobierno de los Estados Unidos dice Y que los venezolanos le robamos el petróleo o sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos Y lo que nunca habíamos escuchado Que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos Y se lo tenemos que devolver de manera inmediata Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista Y lo hemos dicho bastante Y ya todo el mundo ve la verdad La verdad ha sido develado Se pretende en Venezuela Un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas Que llegue a entregarle la constitución, la soberanía y toda la riqueza Y convierta a Venezuela en una colonia Sencillamente eso no va a pasar, nunca, jamás Never, never in the delay Hacer respetar el derecho internacional a Hacer respetar la soberanía nacional Ejerciéndola y hacer respetar el derecho a la paz, a la vida y al futuro de Venezuela No war, just peace, forever, forever, forever. Decirle al pueblo de Estados Unidos. No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. No war, just peace. No a la guerra loca. Da, da, da, da, da. Not crazy. Not crazy, no crazy. No crazy war. No. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please Yes, peace Yes, peace Peace forever Peace forever Peace forever Esto se llama Lenguaje Tarzaneado Tipo Tarzan sería She sí, passed, she sí, passed, she sí, passed for siempre. She passed, she passed, she passed, she passed, she passed, she passed, Not where that the people of the United States. The part the People of Republic. I do one. I do one. Peace forever! Se taje, se taje, se taje, se taje. Bueno, a ver, cantatze ariutsi, se ya, pero se atuve a gaurco irratzallo. Ah, Jorge. Pero... Se taje, se taje, se taje, se taje, Bueno, bueno, centratu a gaite ser. Gaurce, gaurce gingo dago. A ver, que hoy no, no podemos ir. Ostras. Hoy no se puede. Eguía dama. Así que nos vamos a despedir, por lo menos, de alguna manera. Es verdad, eh, burteko azken irratxaioa da. Bait. Ba, orduan, agur 2018, agur gure entzule guztiei, eta agurrengo urtean, elkarre entzungo de aguberriz. Ha sido un placer. Bait. A esta temporada, este año, 2025. Sí. Y esperemos que la vuelta sea mejor. Por lo menos igual, ¿eh? Igual, siempre mejor. C'estage, c'est macidabe al la passé, al Llegó la Navidad a Venezuela. Ellos querían sangre, pero le salió familia. Querían miedo, pero les prendimos la fiesta. Perdió el odio. Ganó la paz. Con mi celo produciendo. que el pueblo de Bolívar Navidad en paz mi gente Navidad de corazón con la familia untida con amor y con canción que fuera que no entre la mala vibra a ti mandar Venezuela se ilumina hay acá en la mesa yeah, well. Risa en el corredor yeah, well. La abuela dando consejos yeah, well. El niño con su tambor yeah, well. Quieren vernos de rodillas yeah, well. Peleados y con rencor yeah. Pero el barrio cuando caminan Se convierte en constructor. Nos pintan como un desastre para que tú dure de ti. Te venden desesperanza para que te quieras ir y no aquí la vida suena. Aquí la fe se ve. La esperanza no se entrega. Se defiende de pie. El Espíritu, ye espíritu. Uf. Bueno, ez, on, o sea, eh fondoda, igual gaia pixka ¿ves? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Mete igual ha kiteko pizka, ¿ves? O sa, porque gabe Betty, bueno, e, ber, nik Venezuela Eta Venezuela gaiak ere gaya gere, dira eta beti geldituko gea Zalantzakin eta zenbal galderak, Ez <coughs> egiteko ikuzuringa ez eh, eta hikoa ekere eh, eta bueno datak diren datak ere pues ondolego ke que... jakite haser den gabonak ez edo ges mm -hmm. lana vida ez porque hai pato dugun orendu eh pues bueno gente dago matona sirikidala la mm -hmm. gente pillaba lagor mm -hmm. eta es se kontsumo se es kontsumo txartu mm -hmm. viñe ez eh? o sea txartua mm -hmm. gizarte bezela ez eta ta sala berria, eh? Da dago urtasoa, pero ni uste caverda, o sea, eh, no, aceleratza. Bai, eta lengu urtean adibidez, eh, Palestinaren gaiarekin toki zego la masa bai. pilpil. Bai. Ondu ziren e, egun hauetan muri zatiatu ondu ziren belia, o sea, gizar eta matenzun, zakiz ez jende ikustenzun aurra Giltroz eta Josepena, baina berriz. Bai. Sare honetan berriz dago, bai. o sea, u, venga, dena consumo a, bai. venga. Bai, eta bueno, aipatu zok ez antes, no, o aurreko sea, gaian, ez eh que estará la, la ITV y todos estos poniendo cosas superfelices, felices vaya, los eh, políticos cantando bien echando este, et, no, la película este de nuevo, sí, así todo, <risa> o sea, Eteo aquel. No, pero todo todo va por ahí, todo va por ahí, no. ¿no? Pero pero que no hace tantos años, o sea, que no hace tantos años cuando aquí digamos el nivel ecoeconómico, o sea, eso puede decir nuestros AITAS, nuestros aitonas, O sea, y, y y un poco antes que vivían en el caserío, vivían en y vivían del campo, vivían de lo que es la naturaleza, o sea, tenían los ritmos naturales eh Vamos, para ellos celebrar la Navidad era comer un cacho de jamón o sea, Y juntarse, nomás era juntarse, juntarse la familia vaya. y tal y, era, y, era más, y también luego era más espiritual, más no sé qué Ahora yo creo que, bueno, es, vengas, estas fechas espiritual. para empezar Vai. El turrón ya ponen ya en septiembre, ya, ¿no? Estás en el Vai, tabla con el bañador sí. y ya te lo ponen ya, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? Que viene las Navidades, ¿no? Eso es, sí Vale, no. vale, ni, ni persona que está crist, crist, ¿no? nah, en bajo llámate, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, ba però ba, ba, ba, ni, ba. ni kontrasan bat es dakit alde batetik e, daude gauza batzuk, ere ba ona ba, bere onurak es elkartzeak ari baina dena hipopesia uztada nola jendea urtean zehar e, dijoa bere bere bizitza ez no? bere bizitza bai. individualistaraz oh, ba bai auzoa bereku da ikusten duzu noan jendea eta grebapata hemen hemen berdu dena Va ba, a estar en Bardena la, el cuarto barori, es 40, justo a sortzen. Pero dut, es que hori, es que sortodan oin no. que eh, bueno, capitalismo eta conchu morén, mm. o sea, gizar, gizardean bete barduzu paper bat ba, o sea, ne Udan, ne tienes que la operación bikini, ya no, está, te pones ahí, en fin, todo tal, ¿no? Gero entazena beste gara ya Eta Pues tienes que ser chincho Tienes que ir a las cenas de empresa Tienes vale. que vale. hacer esto Vistirte Fin vale. de año La peña de traje Al vale. cotillo o sea, vale. A ver <risa> Perdona o sea, vale. Te tienes que ir de vacaciones A no se sé donde e... Irte de fin de semana no. yo, yo lo que creo Gero no da kaguri es, va, orain, Gero orain Tengo una pixkat Porque horre en aurrean Dau de bigauza o sea, eh, Bat es erori Conchumismo Es que nena saia Porque conchumismo Beran visti gara Egunero Eta beste bada, ba pizka bat, eh ohitura, ez? O pizka. Bai, eh Lenok ohitura pizkat, herrien ohiturak berpistarena, bai. ez? Hemen ba, bueno, ba, dago lehentzeros dakiz ez, beste herietan da beste da du. Mira, eske bai. finian gabule tantia, eh bai? bai. da beste forma batean, baina e, dena bukatzen du gero. Bai, baina igual, dalo, igual Pablo Gomez, igual eh el zan, e, jakitea ohitura hoiek goizagotu ditugu ohitura hoiek eh kristautasunean. Goa, baida, da. Da. Bueno, baina gauza da, eh, kristaguetasunan aurretikan ere, egun hauek ospatzen zirela Baina, ja, porque, porque, bueno, haipatu dugun bezala, gure hait, bueno, hasta hace 4 días Que estamos baida. hablando de hace 4 días, cuando la gente vive en el campo, o sea, guk iret, iritarra gutxa gehala Pentsatzen dugu, beti eh, asmatu dugu la munduan, baina munduan, darama, milak urteak y o Y de la costilla, además o y de la costilla, o sea, o sea, que no nació ahí Costeburger. Bueno, a ver, marcando eh? O sea, estamos en plan coña, que un lerto barra Eres... Ahí están todos los intensos, bueno, Eres piscado bueno, dist, dist, Es de un lado, de farra aquí, Eres piscado, ¿hondo pasatza? ¿no? Entro a ver, a ver. de un en espíritu, ¿no? Eres piscado, ¿hondo pasatza? Eres... <laughs> Es pues que nos están mirando con una cara así de flip pero bueno. Desgraciado. De, de ya, ya lo asunté tú de yo. Eso es. Pero bueno, ver, para que la peña no se... Aquí, no, estamos hablando en plan, o sea, serio, pero también hay... Meter un poco de coña y de reírnos un poco de nosotros mismos, pues también está bien. Y reírnos de, digamos... Porque todavía hay gente... O sea, Vito, ni gato... Hato, yo... Hato, vai. Hato, heichinae, hostia... Y había peña el iglesia Bari, Pero Peña, bai, o sea, bai, Pero la, bai. Peña, o sea, Peña que, que no pisa la iglesia el resto del año. No no, no sé si pisa no. el resto del año, no me preocupo yo de esas cosas, pero <risa> no. pero que eh, matrimonios con hijos. Bueno, va, va. En el usted eh, orain esate dut egitan eh va bai, Farré, eh, bai. jende horreta sinisten duela, eta, bai. eta zilegida ez dena zilegida estatu eh batean o sartzea. No, hasta los tétanos, eh, un modelo de de Navillazoidal Netzaco, eh, porque aquí a no sé, persona aquí. no veas que naitzen o sea, a ver, esatende atzoko episodioa porque todavía me sorprende a día de hoy que haya gente que crea que eh, digamos que el mundo nació en siete días. y Que si de la costilla salió una mujer Porque salió el hombre Claro, primero creó el hombre Y luego de una copió una costilla Estaba dormido el tío Le pilló una costilla Y salió una mujer de ahí De una costilla O sea, como diciendo Que la mujer es un subgénero Un sucedáneo Es algo que salía ahí por accidente bueno, Vivimos en una sociedad En el que cualquier minundo Y te dice que la riqueza La crean los empresarios Es así, ¿no? <risa> elige, elige el mito que quieras Es así, ¿no? No, no, no si no fuera por ese empresario no había riqueza ¿no? No había, no, la... bueno pues a ver, yo para romper un poco todos esos mitos ¿no? o sea, si nos retrocedemos un poco a hace 50 años o sea, cuando la gente vivía en el campo todavía o sea, eh, eh, la, ellos se regían, digamos y todavía... Eh, gracias a dios <risa> bueno, ¿no? qué, qué bien traído <risa> digamos todavía hay, todavía hay núcleos rurales todavía hay gente que vive en núcleo rural que todavía eh, digamos eh, es salva y todavía se rige por esos ritos no y esos ritos se basaban digamos en, en las en cosechas en los ciclos del sol que es increíble a día de, a día de hoy pensándolo ¿no? pensamos que pensamos que tenemos ya un acceso a internet y, y ya a la ia y ya sabemos todo pero antes con cuatro cosillas sabían cuando digamos los, los, se producían todos los solsticios o sea es increíble como con la tecnología que tenían antes con los conocimientos eran capaces de desarrollar toda esa, esa capacidad astrológica no astronómica entonces eh, digamos eh, todos estos ritos que ahora día eh, en su día fueron apropiados por la religión católica en nuestro uh -huh. caso en occidente Sí, sí. Seguramente que siguen en Oriente Medio eh, Se habrán apropiado de otros O sea, sí. cosa que desconozco eh, Pero sí, sí. no me cabría la menor duda Si alguien me viene y me dice Oye, pues en Jordania Antiguamente los pueblos primitivos Se celebraban ¿Un... no sé qué Y luego vino el Islam Y se ha apropiado de... Sí. U Hombre, yo yo, yo creo, creo que aquí se ha dicho bueno, eh, la, la, la iglesia en este caso La católica aquí sí. donde estamos Eh, se ha ido apropiando eh, también en las fiestas, ¿no? Siempre sabemos esa, bueno, es, tal, siempre es, los solsticios eran ya ya se hacía, es ¿no? Es mucho más sí. es mucho más fácil darle un recubrimiento cristiano a o sea, una a una, o sea, a, una unete, unete a esa movida y te la claro, apropias, eso ¿no? Es, ¿no? O sea, es eso. lo que se dice siempre, ¿sí? si no puedes coronar al enemigo, un ETA. No no porque Ahí muchas como... fiestas son paganas, no se supone Estas. que como como aquí, ahora me estaba acordando también que eh Por ejemplo, lo de la construcción de las iglesias donde se juntaban antes cuando había el roble, sí. que no, no. Eran, bueno, sí, un claro. árbol digamos que mítico o sea, sagrado la religión, para... la religión católica completa ha sido muy, ¿cómo sincretista. O sea, se ha apropiado, mm -hmm. por ejemplo, lo de las vírgenes lo de la, la, la Virgenaria siempre se ha dicho que era apropiarse de, lo, de los ritos que había hacia, hacia las diosas. Y eso lo cambiaron por las vírgenes. las, las ermitas las construían donde se reunían para hacer los rizos y, y las fiestas las fiestas católicas, la navidad eh, en primavera en primavera en primavera uh -huh. siempre hay alguna fiesta, sino la cuaresma es tal, sí, la candela, está en la candelaria, uh -huh. o sea, no, yo, y yo, todo yo, co coincidía con las fiestas, no, pero, pero coincidía eso, con las fiestas que se hacían que, que hacían los paganos. Eso, eso demuestra que las civilizaciones, ¿no? de, de o sea, siempre eh, tenían tenían algo, ¿no? por ejemplo, sí, pues, sí. cuando salía el sol, porque se hacía más luz, no sé, siempre veneraban algo, ¿no? o es. lo claro que el ser humano ha necesitado siempre una explicación de por qué eso se ha creado entonces, el mundo, o sea, claro. entonces, Se juntan de forma diferente y luego, claro, estos llegaron aquí y bueno, venga, vamos a pillarnos toda esta movida, ¿no? Eso, eso. Bueno, claro, no. es, es una forma es una forma de darle fuerza a lo tuyo. Eh, o sea, vale. te apropias de lo que ya hay y le das la bueno, el, eh, el, el a, a barniz tuyo. igual vale, indo ¿no? ¿no? eh. aquí en Oscaia eh. mismo, por ejemplo, tú dices hace 50, o sea, yo, me, yo me acuerdo cuando éramos chiquis ¿sabes? nosotros, o sea, aquí Lorenzero, o sea, es nuevo, que sí. era, o sea, esto, sí, bueno, es, es nuevo, claro, ahí está, es, es nuevo para nosotros. Bueno, guría, pero gurea berriada, igual inguru hirietako inguru batean. Hirietako o sea, inguru batean. Onesaremenor no, eta nadieeus dino erregea ziren, o sea, gauza da hirietako inguru batean o herri handi handien inguru batean olentzero berria da. Kala. gauza da zer egiten zen, eh herri txigietan bueno, zerbait egiten zen. Bai, e, eta horia, e, eta gero nola dio olentzero. Zan, baina zerbait egiten zen. Eta gero nola bihurtu den O sea, porque, claro, ahí hay, hay otro componente más, que es... Eh, porque, bueno, comentando que no leen o sea, los programas y bañuelen, hay bien Nico Attenay, Saita, eh, Galicia, en Betes Atención, que ellos iban a cantar los reyes. Que era ir casa por casa a cantar para que les dieran algo de comer. O sea, siempre, ¿no? Pero no tenían regalos como tal, como pues tenemos mira, nosotros a día mira. de hoy en, en el mundo occidental, que, el capitalismo de consumo, uh -huh. en el que se ha convertido, digamos, esas fiestas paganas ...le han dado una vuelta... ...y bueno, luego es que me hizo gracia lo de... ...este del... ...las navidades anarquistas, ¿no?... ...porque hablan uh -huh. de Code Talking... ...ya como <ríe> en 1900, o sea... Eh, ...digamos, ya estaban viendo... ...cómo se estaba transformando hacia... Eh, ...digamos, hacia un consumo... Uh -huh. ...no hacia lo que tenía que ser... ...digamos, solidaridad... Sí, ...consumo o, por consumo ya... ¿no? ...consumo uh -huh. por consumo duro... ...pero uh -huh. luego ya leeré un extracto ahí... ...porque me uh -huh. hizo... ...me hizo bastante gracia, pero es digamos ese ese choque generacional, a ¿eh? decir de bueno, eh, tienes el mundo rural, ¿no? atado a la naturaleza, que para ellos eh, los ritos de digamos del solsticio del invierno eran unos atados a la naturaleza y para nada esperaban regalos materiales, sino simplemente era, bueno, era subsistencia por ahí dura y era comer. Y ahora hemos pasado, digamos, a un consumo salvaje uh -huh. en el que tienes que cumplir estos roles. Eh, como ha dicho Aitor antes también, pues ahora todos vamos de buen rollo y nos vestimos de, de pingüino para ir al fin de año uh -huh. y comemos las uvas y comemos esto y nos tragamos eh, todo, ¿no? Uh -huh. Y como se ha metido, digamos, ese mundo capitalista ahí. Entonces, bueno, no sé La si... Hoy. La causa de Leino. A ber, e, Euskara Herrian, bai, Euskara Herrian, Kataluñan, e, Pirineoinguru osoan, e, seguro nik Asturiasa enogalizin antzeko parezide izango zen. Eta burgo zen, eta... Egoten ziren, erritu, erritu batzuk, sostizio inbiarnan, eguzkia bere indar gutxien dakan momentuan, mm. de, zer den relazionatuak, e, suarekin. Bai, bai oria. Cazada hoy, zan zandola bait, eh, representazioa eguzkiaren representazio bat izte dut eta tentsuten eh, suo bereaiek suo bat egiten. Ba, nolabaiteko indar emateko ahultz egon eguzki horri. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta olentzero, homen homen omendator omen urtikan. Mm -hmm. egiten it, e, eta Enbora enbor hundibate Etxera Hortikan urtikan omendator olentzero. Ba, mm -hmm. baina claro, ikusirik ikaskinarekin, ez zakantzerikusiekin, opariekin. Bueno, ba, ba, azkenean... ba, ez dago eh e, e, el peligro uno está da, e, bueno, ja, dago eta punto de no de no eta guk ere auzual izan dena da azkenean gelditze aldatzaren, hemen esan da eh galdatzen dugu pertsonaia, baina azkenean eh e, si lo mismo que decías que ez dago ba, ba, ba, ba. dakagun eh eh inberdena pizka geiago, sako <susurra> askotan Ematen du aldatsaragatik, ez? O sea, ya ya indurgian, es que da modelo berdiña, ba ba eh. Bueno, que persona ya aldatzen dugu, baina da. Orduan erregeak izan o lentzero izan, orida, baldin bad no, no? ba ba da. Ah, no, da ezerta, ordu batetan. Galzabaldin bada, erosi, erosi eta bota. Ba Horri da, da historia Gero egia da, dago beste kontesto bat ere Bueno, e, ere hemen du dela, bueno, ba, frankismoa Ez dakiz ere, ez da izan duna Galizian ba ba, Euskal Herrian beste elekutan ba, ba, Aproetxatu dela, eh, hori ere ba, Euskera gultzatzeko, Galizia gultzatzeko Eia ba, da, ba, ba, jende pixka bat e, e, ba es Esateko Esberdin, dakago da. gure Ez personali propioa Era bilidago, da, mena direzila lebitazko de lentzero ba, Presoekin, eta ba betinda, so, pixka bat o olandilekin hemen goatzen naiz ba olentzero joeten zera enpresaketan greban zegoela za beterrabilitad pizkatori es eta gero el, el rollo es el dinamismo da, rega dauka güere bai beterrabilitad es reg republica o sea pizkori ere bai, bai, bai. baina bueno askenean o sea es amen o fondo da lo mismo si vas a ese o sea con todo el cariño y con todo el respeto eh, poder un apalpador como poner un molenchero como poner un estero es. e, Para, para, para hacer lo mismo es. y, y digo, oh, vale, está, está guay está guay porque recuperas parte de tu historia que está que es un uh -huh. poco lo que se agradece ¿no? de, de esa recuperación, de digamos uh -huh. de saber dónde venimos y saber que estas celebraciones navideñas vienen dadas por un eh, digamos, la celebración del solsticio del invierno uh -huh. ¿no? y que están atadas al mundo rural, pero sustituir ese, el personaje que nos ha metido por los ojos, que es el Papa Noel Para sustituirlo por un personaje propio Para que siga haciendo lo mismo Entón, bueno esta, Es eh? el, el mismo Es lo mismo Pero con otra camisa Lo que pasa que, hori, da, da Como con otras cosas, da oso saia da netezan, Hemen dikaratzen gai gurein reti campora Eta saia da eh, borra, eh, ez, Estaba idau, estaba alzada eh, Netzako eh, Guatzen ez betidanik Esaten ze, bo, ni nahiago dut Eta, incluso horretara Gugminen, nahiago dut Eh, el se ratican porque va Lenago, tengo más para disfrutarse o allá. Ah, no, ah, no, ah, bueno, no, bueno no, vale, vale, se vale se vale. mucho, vale, no fue es desberriña de la cova, así que tal vez no es que nada que rega, rega con. Te padeo hola, Hola pero bueno, ¿ponemos un igual un villancico primero? Sí, un villancico vale, ahí, típico. Vale. Eh, vale, vale, a mí me da suerte. Vale. Gure garaiko uh, villancicua. Uh? <risas> Otro me lleva la vida. Yeah. taco bueno así, o le menos hago ha sido taco y a ni usted izan piscatoso fue muy rompedora porque era un poquito caer en hacer una crítica a lo que estamos hablando en ¿no? un poquito ahí. es la contradicción, ¿no? Porque al final está ahí, pero, bueno, y fue usted me acuerdo, o sea, no, pero, según en qué sitio ponías y hostia, y pero, y, pero define, define un poco lo que sí. lo que queremos transmitir aquí también, sea, que aunque mantengas la otra, o sea, porque una cosa es eh digamos, respetar los ciclos naturales o uh -huh. sea, respetar el no. solsticio y, digamos, juntarte con la familia, uh -huh. tener una fecha para juntarte con la familia, que nadie está en contra de eso uh -huh. pero es lo que sí estamos Dep en... Depende de la familia bueno, <risa> <risa> <risa> <risa> Iba diciendo, a decir una barbaridad <risa> ahora, ahora que eres psicólogo <risa> también o sea, eso no puedo La fama <risa> es la familia sí, o A sea, Pero bueno, digamos que, que está bien Porque lo que o sea, define un poco Lo que queremos transmitir aquí Que es romper con todo ese Ese mito de la, de la Navidad En el sentido consumismo ¿no? o sea, sí, no, Otra cosa es que cada uno pues, pues, Se junte vale, ¿eh? con, con la familia de ¿No? <risa> ¿Eh? No, pero ahí entramos no, pero por eso mismo Pero ahí entramos en una movida Pues oye, la familia es un tema eh, Muy vale, esto, vale. porque claro, la eh, familia es Eh algáis que me vale. eh, bere... da, da ba, za... ha atendido bestuachu solicharres va cartzelan da gut katalgo jendea bestu bato heinche bertan ikustailako bere zaurguan da tomada oso jendea bestu tan hasta mucha gente que acaba a ser eso o sea en por eso oled hostia esto bae. falta de esta claro, estas es, es que es gaitu baina, lo hago hor dago gauza dago, dago leba o sea gauza pues eh, norbaititzen zaizu hostia beti perarekin beti berarekin juntatzen sinen egun hautan Bai. Eta gaino, eta gero gaina. Eta gero gaina, bakazu telebista ta bakazupena, es, esan es, zorioncho, esan bercea, zorioncho, esan bercea, zorioncho. O eskeridare, es que Be, beartu gaitu utze, o sea, que tenemos que ser felices porque es la Navidad y tenemos vai, que juntarnos vai. con la familia y estar güey con la familia vai. porque es Navidad. Dañada, oro, coro, y hay peña que no es pues que no tiene familia o no le apetece estar con no. la familia o, o le han echado del curro ah, justo Yo, o sea, y, hay miles de no, historias y que, y de, cómo va a estar no, contento puede, si está, me acaban estás de... está, está jodido por lo que sea ya está. Sí, eso es. pero si voy a cenar solo y dices eso y no, no, no. <risa> cómo vas a cenar solo en navidad que pues sí pues... te pone el termómetro sí. sí. bien, no, no, pero es, hay un poco el tema de decir o está, vale. pues, no estás vale. o solido sea, es decir, que no hay esa obligación, no había, antes no había esa obligación, es vale. algo moderno vale. casi salido y es como que tienes que cumplirse ¿vale? sí, es, es. y si no es el, el, ¿no? Es el terro verde eh, sí. y no hay, pues, no, pues igual lo bueno. que he dicho yo por ejemplo cuando hablamos un poquito yo bueno. al menos me considero o sea eh, los que estamos aquí, hacemos por ejemplo radio Gaudet Menes, Gaudet Lana Baten Gati Gaudet Colectivo Baten Gaudelaco Gaudet Transmititut Gausa Gaudet Gustian Cear en justo fecha o netanda lo que menos me gusta en vez de gente de Arequinda justo me crea rechazo bueno. Zorretzen, eta mm. gero, ez, ez, ez du nahi zanko gerala bitxo, ozak sea, uste, nahiko eh. gaude erakundetan sartuta, ozak sea, mugimendutan, ez, auzot, aherri eta hori, lanean, ez dakizero, baina gero, fetxauetan, ez que da zantukuna, ez, orzandar utzi berda, bagoitzari sentitzen, ez, ozak, sentitzen duen bezera eh. Pero bueno, que esto, al parecer que no es algo... Ez da berria, ez da berria eta ya bere gara ya ni, es que nahi nun gau irekurri porque eh, jaso nun... ...eta gustatuzai... ...eta igual proposada ...justo ahí ya la ...porque bueno... Eh, ...Pietro Kop... Eh, bueno, ...sabes cómo era... ...Achal <risa> <risa> <¿A> de Gusti, <risa> <risa> <risa> ahora me enseñatzen... ...Achal de Gusti, ahora <risa> me <risa> enseñatzen... <risa> ...Es que... Ja, es que eh, ...Kropov... <risa> <risa> ...Pietro Koprov... ...Kropovsky... <risa> ...que cabrón... <risa> Qué cabrón ...bueno, un teórico del anarquismo... Esto, ...un teórico del anarquismo... ...o sea, de... Estamos hablando de, de 1800 a 1900, que murió en 1920, creo. O sea, y escribió ya a finales de, bueno, principios de 1900, o sea, preocupado un poco por la Navidad porque él eh, venía de la cultura rusa en la que la figura era San Nicolás, que era una figura de que digamos trabajaba por los pobres, que mm. era solidario, que era y estaba ya viendo en esa época eh, ya, ya escri y escribió Todos sabemos que las grandes tiendas como John Lewis, Harrods y Selfridge están empezando a explotar el potencial comercial de la Navidad estableciendo cuevas mágicas, grutas y tierras de hadas fantásticas para atraer a nuestros hijos y presionarnos para comprar regalos que no queremos y no podemos pagar. Okay. Si eres uno de nosotros, okay. continúa, Te darás cuenta de que la magia de la Navidad Depende del sistema de producción de Papá Noel No en los intereses de las tiendas De eso decirte para consumir lujos inútiles O sea mm -hmm. estamos hablando Que ya hace ciento y pico años Pues Ya había una conciencia en, en ese momento o sea, Ya se estaba desviando Lo que era de, eh, Desvirtuando el papel de, de esas figuras Navideñas y como estamos hablando aquí, ¿no?, de de, pa, o sea, de pasar, digamos, a cumplir un papel natural o, o de la eh, lotura, lo rarequein, ya a algo comercial, o sea, sí. o sea, es increíble con o sea, gustar tu site textual porque justo Bereskuratsendu dices, hostia, ya hace ciento y pico años, claro, estamos entrando sí. hablando de Rusia, Pero ese es el, el espíritu del sistema en el que vivimos, Ahí. O sea, el capitalismo todo lo que eh, la frase de Marx que estaría en el otro en, en el otro lado de, de cómo se llama coprocopro <risa> <risa> <risa> me jodas crotop <risa> crotop Pedro Pedro Pedro pero, pero Marx decía, ¿no? ¿eh? Todo lo que es todo lo que es, se, se puede convertir en mercancía, lo van a convertir en mercancía. Vay, vay, vay, no, no, pero me hizo, me hizo o sea, no no pensaba que estaban que ...que estaba tan lejos en el tiempo... ...o sea, pensar que era algo más moderno... o sea ...pero claro. ya de... ...pues estamos hablando de finales de 800... ...principios de 1900... ...o sea, ya había teóricos del, de los pensamientos... ...bueno, eh, del pensamiento anarquismo... ...y seguramente sí. el comunismo también... ¿no? ...es lo que está Esto. diciendo, que son... las ...grandes galerías... es ...las que estaban convirtiendo ya... ...y luego lo hizo la Coca-Cola en plan multinacional... ...eso es, pero ya en esa época... ...ya se estaban dando cuenta de cómo explotar y luego cómo han desvirtuado y todos esos personajes que teníamos eh, digamos propios de las culturas de nuestra cultura al final han desembocado en el Papa Noel Eso o sea, es. En, el, en el Papa Noel o sea, y bueno, hemos recordado aquí en esta mesa o sea, Nick Gastetan o sea, Guretzakosen es regeak bueno, bueno ¿vale? Nen me, menoreta, gestionitzan erregretara Bortolentze erlendikaren ez goventa eh, Oregatik, o sea... eta gero o sea, vale, Gero atera a, a, uh -huh. a, bueno, Junziren beste personaiak atratzen Bañan Botere handilla edo indarra handilla Sokan eh, Papa Noel uh -huh, Kero, okay. claro, y el Papa Noel Simplemente era otro personaje Que era un poco lo que estaba escribiendo aquí Kropotkin, Kropotkin uh -huh. <risa> Diciendo que eh, Digamos, se están apropiando De la Navidad simplemente para hacer comercio Entonces, bueno Personajes que hemos tenido que, que tenemos por ahí Digamos, en la península ibérica O sea, uh -huh. bueno, pues Aparte de Lorenzero Que no hablar, ya sabemos mucho lo que, no vamos a sí. que De otros sitios no, pero, ¿no? pero es interesante Lorenzero Y como ha apuntado uh -huh. Gurchi ¿no? O sea, que No era un personaje Bueno, luego las vueltas que se le ha dado uh -huh, y, uh -huh. y se le ha puesto un disfraz de un carbonero Con... Uh -huh. ...con Zurrón, con su esto con la Pipa... ...pero bueno, es algo, digamos, que... ...que no había... ...no estaba... ...digamos, se ha puesto de moda ahora... ...y se ha, se ha configurado de esa manera... ...pero que en sus orígenes... ...pues tenía más que ver con el... ...con ese fuego... Clima, ¿eh? ...con ese fuego que era un... Eh, ...bueno, o Lenchero en Borra... ...y era ese fuego que mantenía... que se, no, ...creo que era desde Navidad... ...hasta más o menos Reyes o así que lo mantenían encendido, que también tiene que ver con la tradición de Cataluña, que tiene que ver con los países nórdicos, también los vikingos, bueno, los países nórdicos también tenían su, su tronco, o sea, era algo, digamos, que, que, que era transversal a muchas culturas, o sea, no es algo, digamos, de propio de Escalería, ni propio de Dinamarca, ni propio de Galicia, sino que todos en general, de digamos, todos estos pueblos naturales, que atados a la naturaleza, Ah, que era esto rural, ¿no? como por ejemplo el carnaval también que viene de lo rural luego eso ha ido a, ¿no? también... pero manteníamos ese sí. pues esa traición y era muy común en, en un montón de pueblos entonces, bueno, aparte de lo lenzero, o sea que todos conocemos sí. bueno, yo voy a hablar de la parte de, de Galicia que también sí. se, se ha recuperado, o sea hay que decir eh, gracias a Xenta Yodo Pichel creo que fue por el año 2005 2004, 2005 o sea, ahora Más o menos, ¿eh? pero sí Hace que... Hace 20, 20 y pico años así, ¿no? 20 y pico años. Ellos recuperaron, consiguieron recuperar, ya porque ya estaba prácticamente muriéndose esa... Ya quedaba muy poca gente que transmitía. Eh, en la Serra de Ocourel eh, recuperaron la figura de Opalpador, o Pandigueiro. O sea, y era un personaje también pues, que vivía en el monte, que bajaba uh -huh. entre el 24, o sea, no está muy claro. O sea, era entre el 24 y el 31. O sea, ahí hay... Uh -huh un margen de fechas que podía ser el 25 que bajar o el 26, no hay un día en concreto, o sea, ya según cada, cada pueblo, cada aldea, y bueno, consiguieron recuperar eh, con, un, con los últimos testigos, porque claro, la gente se fue de las aldeas, cada uno se fue a su ciudad, o sea, uh -huh. y, y recuperaron el fiebre del apalpador, del apalpador, digamos, eh, eh, lo que lo que tiene diferente es que, bueno, y así lo cantan las, can las cantigas de Los cantos que se hacen para la palpador eh, A la noche viene a palpa, Le llaman a palpador Porque viene a palpar la barriga O sea, gusta, o sea right. Llega ahí se me, Bueno, suena un poco eh, sí, espere, Ahora mismo está sonando un poco chungo No, no pues, sí, chungo, pero bueno, bueno. Lleno, pues, pues. Claro, pero bueno ahí, eh, Digamos, la gente Conocida Esos días previos solía comer mucho claro. Dentro de lo poco que tenía uh -huh. Porque si le encontraba con la barriga llena Era que tenía abundancia y que iba a pasar un buen año Y al que tenía la barriga pequeñita O eso Pues le daba Le solía dejar castañas en la uh -huh. ¿Para, o sea, para que engordaría Sí, digamos para te, te voy a echar un cable y uh -huh. bueno Eh Digamos, sí, era decid un poco a quién, ¿no? Eso, o sea, no, había, no había no había regalos como tal el regalo era uh -huh, que no pasara hambre uh -huh, bueno sí. ahí me acuerdo una anécdota porque eso ya con Shang habíamos comentado de una persona que había recuperado si sí, es que mi padres o sea, eh, mi padre sabía que lo contó después eh, pues fueron a comer se fueron al campo o sea a trabajar al campo bueno eh, y volvieron para casa y al volver a casa le dijeron mira esto es lo que te ha dejado a palpador Las, ...habían llevado un montón de comida... ...pues tortillas, queso... ...y lo que tenían en casa... ...y entonces era el claro, contento... ...porque pasaba más hambre que... Sí. <risa> ...pasaba mucha hambre... ...entonces era para el hoste... ...ha venido a Palpador... ...ha venido donde estabais trabajando... ...en el campo... ...y me habéis traído los restos de... ...de pan, chorizos y todo lo que había... Sí. ...entonces bueno... ese es un poco la figura de, de la Palpador... ¿vale? ...pero en la península ibérica... ...pues sí que... ...pues hay más personajes... Uh -huh. también en Asturias no sé si queréis vale. bueno Asturias están hace unos años, ¿no? eso, eh, es, han, re han recuperado que es el, an, el angulero, ¿no? el angulero, vaya y bueno, aquí un poquito hemos, ¿no? hemos, eh, nos hemos algunos eh, cogido información un poco no y bueno, un poco ¿no? lo que Va, es el eh, angulero ¿no? eh. el angulero es un pescador de, de anguilas que faena todo el año en el mar de, de los agarzos y en los días navideños regresa a Asturias Cuando entra a su barco por el río nalón en san juan de la arena se le entrega el na natalieegu el tronco de navidad que también trata es que, bueno, con un tronco nos es genial que lot la lotura orez eh, un tronco de navidad que es lo que lo que le permite convertirse solo durante esos días en un personaje mágico con el dinero que, que saca de vender angulas puede comprar dulces y regalos para repartir entre los niños su celebración, que se está extendiendo en, en la región, se debe a la asociación Garabuchada, que creó el personaje en el 2008. Lo hizo inspirándose en, lo, en los muchos pescadores de angulas que trabajan en la arena, 1.500 habitantes, total, y para proponer una alternativa local a Papanor, que es un poco, por lo que hemos hecho sí, eh, también eh, con el eh. Lorenzero, también, ¿no? En su día también, pues ahí también, pues eh, Euskal canta, cabestecó, right. eh, tal, ¿no? Eh, tú dicho también right. esto un right. poco, y bueno, eh, otro, otro. Que... Yo, por ejemplo, este nunca había oído Sí, yo tampoco ¿eh? sabía que en asturias había o sea porque no es algo eh, digamos eh, o sea eh, lo que está claro es que si repasas un poquito la historia y un poco le eh, digamos cómo se comportaban los pueblos antiguamente bueno antiguamente hace hace cuatro días no o sea todos más o menos tenemos unas unos ritos que son muy semejantes todos celebramos el, el carnaval Pues ...todos celebramos las cosechas... San Juan, ejemplo, ...en no, San, Juan, San Juan... ...que es el susticio de tal... No, la, el, bruja, ...la noche tal. de los, pero, los, pero, los... ...lo que está celebrando son unos ciclos naturales... ...que es, es igual en todos los sitios... ...es, uh -huh. cambia el personaje... ...pero digamos la función uh -huh. es la misma... O sea, uh -huh. ...a mí el que más me gusta es el de... El de los cántabros... La, ...las... ...las a, anjanas... ...que uh -huh. trae regalos entre la noche del 5 y el 6 de enero... ...cada cuatro años ustedes una pasta. Cada cuatro años <risa> y son las hadas de los bosques de la tradición cántabra. Son uh -huh. pequeñas, tienen el pelo largo y rubio, adornado con una corona de flores y suelen aparecer rodeadas de un gran resplandor. Uh -huh. Viven en las cuevas cerca de ríos, que cuidan y ayudan y ayudan a quien se pierde en el bosque y castigan a quien lo dañan, uh -huh. A ver si es verdad y castigan, digamos, a todos estos madereros explotadores y los que van a plantar Eh, las eólicas, eso, ¿no? La las eólicas ¿no? también. Vale. Pero bueno, la puta es que vienen cada cuatro años, pero bueno. No, pero bueno, pero... Eso vale. está... También tienen el estero en Cantabria y que trae regalos el 6 de enero. Es, ¿Qué es un dan... leñador, ¿no? También es un leñador. De... También hay burra nequínico. Todo... Eso, eso es. Que baja de los bosques, de, de las montañas cántabras. Y bueno, tiene mucho que ver, o sea... O sea está muy muy ligado a esta a esta tradición, o sea, son gente que está en el monte, que baja sí, del bajado. monte y Pero que tiene esa relación con el tronco, al fuego, al fuego, fuego. Bai, eso es. Claro, ha, han dicho, eh, claro, fue en, en esta época, ¿no? El fuego hay menos luz. Ba, eta, ah, da, no la practicó en representación, o momentua. Da. Eta había hoyendo, verdad, pero tú, no la avete ko en representación, e guzkiarena, va bait. No vaya termine <laughs> de... <laughs> de desaparecer. <laughs> bai. Luego esta... En Cataluña y Aragón tienen el tío el tío de Nadal. Hoy hoy era en Borbado. Vay, hostia. ¿Dónde está Venga, urte, dale un poquito. Va, ven, no puedes, va, ven, ah, venga, venga, venga. Lee un poquito que ah, eso, Le, que entre las gafas y... <risa> Cataluña y Aragón. A ver, uh, tres, eh, tres regalos en En Nochebuena o el mismo día de Navidad. Este leño o tronco de madera se suele colocar en casa el 8 de diciembre, uh -huh. tapado con una manta y una barretina para que no pase frío. Se le alimenta hasta el día que caga pequeños regalos. Eso, ¿eh? Los más grandes los traen los reyes magos. Normalmente la, leche, la noche del 24 o la mañana del 25 de diciembre. Uh -huh. Pero no basta con alimentarlo los niños de la casa le golpean al ritmo de canciones y versos pensados para esta ocasión y digas es que hay muchas variantes una de las más extendidas dice caga tío caga eso, ¿eh? el caga tío es el típico ¿sí? bueno, el cataluñece ya bueno ya, ya. vale que, a ver caga tizón almendras y turrón no cagues arenques que son demasiado salados, caga turrones que son más ricos, caga tizón, almendras y turrón, si no quieres cagar te daré un bastonazo eh, bueno, después de estos bonitos versos No, pero bueno, yo, yo, creo, yo creo que igual hemos, eh, ¿no? hemos leído así un poquito ¿no? estos sí. días que está buscando un poco para hoy Y, y todos, ¿no? o sea, irakultzen azkenean, lo que has dicho, ¿no? Emborras, Dakizer, sí. naturaleza, ¿no? Vai. Viene, viene vai, un poco el ¿no? Vale, vale Y luego está este también otro... eh, Porque, eh, o sea, yo hago irakultzen de go, bien, oren tera porque Porque hemen da kago, mi angulenguenean hemen, Betis, ya tuve aldatzen Porque día vestido a tu que eres hmm. mucho súper muchos de estos... Y te haces a tener que gente de aquí. O sea, claro, a a sea vestido, la, la, la claro. de la vestida no, a tu hasta me Es que se ha tenido eso, eso, hostia. Uf. Aparte oye. católico eres de marido, no sé qué. Eh, bueno, vaya, vaya. Orencero eres, sin duda. Orencero, así se han ido a la casa de eda eh, eh, eh, mm, le vale, vale. no, bueno, ¿no? no, es que no. eso, et, et, et <risas> <risas> <Vale>. <risas> Bueno, quedan dos así más o menos, o sea, queda quedaría así en los más conocidos, la chicharrona, que está en las urdes en Extremadura. Comienzos de diciembre una mujer Es una mujer que desciende de la sierra... ...de la comarca de las Ubras... ...en los primeros días de diciembre ...para dar comienzo la matanza del cerdo... ...se viste con pieles de cabras... ...un gorro de piel de zorra o de lobo... ...y baja del monte que trae consigo la licencia... ...un pergamino que garantiza que ya se puede empezar... ...a matar los cerdos. También lleva higos, nueces, castañas... ...y frutos secos para los niños... ...que vayan a recibirla a la entrada del pueblo. Y también en la zona de Sevilla... ...en Écija... ...está el tientapanza... Uh -huh. ...que es llevado por en procesión... O sea, ...para que lleven regalos... ...y también digamos... Eh, ...era un poco como el o como el, el apalpador... ...tientapanza... ¿no? Claro, uh -huh. ...tientapanza, tienta bueno pues un apalpador... de ...sevillano... ...que tiene que ver un poco... ...digamos con la... ...no los regalos sino con la... Bueno, con, el está, sustento. ...con el sustento... ...es decir que uh -huh. antes de un regalo era comer... Uh -huh. ...entonces... Bueno, y aparte, bueno, que estaba bien, o sea, pero también el debate para mí va un poco de, si recuperamos estas figuras, que han sido parte de nuestra tradición más cercana, que seguro porque en las emigraciones que se han ido hecho, a digamos, hacia la ciudad, eh, se han perdido, ¿no? O sea, porque no ha habido esa transmisión. ¿Esa transmisión? galdo dugu o sea, baina guere kaletarragea a ber baia, gure baina gure gurasoak etorri direnean ona osea san aidet eh, bai bai has eh, dute baia, porque ya claro no estas en, no en la matanza pierdes las canciones de la baia, matanza baia, pierdes las canciones de la sierra vaya vaya san ber u gu, gukaletarragea bai osea gaude gure lana ezakazer ikusirik eh esta Gure, usa, kalean o sea callean callean eh natural les nosaldezua horrekin arremana ez dugu eso dugu, es da artificial no, pero hori per, hori e, gertatzo reng baina emendikan gutxira bueno ni dira tamen eh en esto rural nota oso gertu txokieta eta bueno Nafarroan. Gau, eta, eta adibidez a, e, area, o sea, baitugu lagunak area, bai, bai. Eta iteuten guztia, adibidez, errege gauean ja, ehituren entortela hartzen dira gauean, jan atero mm. e, ibiltzen dira ja, mm. mendi guztietatik, kol, eta hori da arte, e, bai. Bere esan Iñauteri, ere bazegal, esanatzeko, porque lurrasnatzeko. Oida, bai, bai. Ja, bai. Gausada. Bueno, Hori ezakarria. Eh, ja. Da, bere bueno, garaidan hemen horretare bai, bat batzatzen. Bai, bai, bai, Berreuskuratu behar da, galdu dugulako. Bai, baina claro. bai, niretzako garrantxe... Bueno, nik, eh, arraizkoa ikusten. Berreuskuratzekoan, bai. oza, da, zure zu jakiteko, zure historia, baina... Arrizkoa da, berreuskuratzekoan, que, que lo transformaz y, y pierde zen sentido. Bai, oza, bai, bai, ez bai, dir, bai. hemos recuperado lehen txero? Sí. Claro. Pero total, lo hemos vestido de papano. Da. Recuperamos el carnaval tradizional, sí, pero lo hemos vestido... O sea, oida gertatzen dana inauteriakin. Oida, adividez, ojo hasta aquí, donosti batea, o gordea. Hore, hore, Desfile de, de Disney. Da de Disney, o lo que sea. Eh, sinó... Aunque salgan sanpansar delante. O o sea, baina, inauterian <pir gravità> sensua... Uh... No, eta adividez, en bitu, usted, bitu, gai hau, ondo, ya que gata da, ahindezak Ni autoritaco igual algún bidato, no, va eta alguna del cabo, o sea, porque nik e ondu unitzen bi urteta nola ta ikusien barrundikan eta gendea no, eh, eh, momentu batean ez utziela utzi porque eh, kalumeak kalumean, etortzen dira autobusa erostea eta gendea gara, gudendea hasiekin ez da kit da eta bye, si si maurra botatze no seguita, eta gendea, u, como ave geruada tasa, no nos e, eta ez bueno, da zer, benbizika, benbizika. hori da, mira, han uribado hemen Ezdat ekartzen badugu honean hemen et, no no tiene porque gaude bai, no? bai, de este le cuatete tenda como folklorizar no un no, debate que tambien esta ekartzea berro eskuratzea ni ados nago eta esgaltzeko guri historia ta baina mm. pero jaquitea senchu o sea gustigen es Augiten zan hola, hau eta ba, hau rengatik. Ba, Baian es bihurtzeko eta er, no, joeteko, pues disfraz en, en ba, los chinos o, ba, no, están ba, ba, adibitza han ba, ba, sakaten e, gallaya, e, ora encuatren soletas, ba adibidez, han e, o e, eta bueno, han dagaten zan, ba, iten dute gordego ba, animaliak, es, hiltzen da animalia, hiltzen delako, ke bai, dutu daute, orain gordetzen zuten, saldi bat, gordetzen dute. Usted se mm. dijo, pero... Eh, atazute, eh, no, pero eh, ahora, se que le dicen de nada, oh, arrastra un zorro que pilla, y tal. Y la gente, claro, ver, los animalistas y la hostia, todo lo la, o, y anemen. Ya es que ahora es que hay un cien, y ahora es que hay un cien, y o sea, no orra, es, sea, que, que, de, de, hoy, osato, es que es, o sea, es, es, o sea, es, es, hay un cien. Es que la rotura. Hemos hablado más de una vez, ¿no? El rollo ese de que, hostia, es un tema... Pero ya se ve, pero ya hemos visto con la rotura que hay. de Seguramente, si... ...en algún núcleo rural... ...que celebren el linchero... ...como se celebraba hace 40 años... Claro. Lo, ...esa gente... ...ve cómo se celebra en Orellita... ...y dice, hostia, es que no es el mismo linchero... ...no es el mismo linchero... ...o sea, no no es... ...nosotros no celebráramos eso... ...o, o ahora mismo vas a Ocorel... ...y le hablas a uno de estos viejos... ...que a él le daban castañas... ...y ve, lo encheron Santiago de Compostela... ...o sea, el palpador en Santiago Compostela... ...y dice, hostia, este no es el mismo apalmador... Claro, claro. ...este apalpador es un apalpador, sí... Eh, ...lo han vestido apalpador, pero es un Papá Noel moderno... ...eso es, sí, sí... Entonces, ...ahí está el debate, es un poco como... Ahí, sí, porque, claro. ¿no? eh, eh, ...estamos todo el rato, ¿no?, cuando es que hemos empezar a hablar de... de eso, ...las contradicciones que tenemos ya personales... de ...porque ah, son unas fechas bueno. que al final es muy difícil escaparte... ...porque todo Dios está de eso, eso el es. curro, no sé qué... ...luego por otro lado quieres eh, romper un poco con el impuesto, pero a la vez pues lo puedes lo folclorizar y, y también eh reventarlos o sea, pues, ¿no? hmm. Según, right. son como al final parece como esto eh, hay que hay que, o sea, lo que dices, o sea, ya, joder, los trajes de de vaquerita rara, ¿no? Mucha gente eh, va eh, lo pilla como un disfraz, no un disfraz right. pero, Claro, y ahora ya hay de vacheritas que son de lujo, o sea, sí, de es, colores es, diferentes Es, es, es que había una moda ¿no? allá y está alba es, ¿no? una, es una, ¿no? una pasta. y encima de la la calidad es la que es. Eta, eta eso sí, sí, se sí, junta sí, con Lenovo Kitsute eh eh jantzi lagola y chapelatoari, porre eh se han dado jantziaren hori, era de lujo, no sé sea, se jantzia e zinen. Ornanda, la gauza pillaba, que hostia, va a, a, a tocar dugu, pero hostia. A ver, yo me, a ver, yo con todo esto me quedaría aquí con lo de Kropotkin, que escribió, y dice, con esto del tema de la Navidad, yo, es que el, el tío debía estar muy preocupado por la Navidad. <risa> bueno, ahí contaré un poco la historia de por qué estaba preocupado por la Navidad, Bye. pero tiene una frase que dice, hay que infiltrar las tiendas y regalar los juguetes. O sea, ya sabía lo que venía. Eso es. <risa> O sea que es un, bueno, po un poquito como un rollo, uno roba un poquito pillar Y enfrente no a las ten... tiendas y robar bueno, ¿eh? yo, yo sí que, sí, por lo que he visto, que es la primera vez que he oído esto La verdad, no me había metido mucho en esto y... Hay cosas que, que hemos leído, que has comentado, bueno. me parece un poquito, no eh, mirándolas y dices, por ejemplo, ¿no? el que no tenía, ¿no? o sea, dar al que no tienes un poquito la, la, la filosofía o nada, ¿eh? o sea, dentro claro, ¿no? Castaña Bachu, o sea, está dando a gente que en su momento, porque siempre ha habido diferencias de de, de, de clase, no unos podían cenar, lo que hemos dicho, Qué guay todos, pero uno que, que está en el paro, uno que está no sé qué o que no sé qué no no puede. Sin embargo, hacemos todo eh, claro, el da la o sea, ¿no? eh, y, y esto podemos hacer la diferencia, no sé un según... zujar, eh, azalean, pues alguna sobatzuk langabe eta semiak teberista ikuste eh? uh -huh. eta oparia que es perutela, que Cristo presio, ta escolar ok, jutendiela, ta grogiten direnak, desberrintasuo. Eh, esto no paria gilasto uno, ¿no? Eri se nota las clases, no? vivimos en un sitio que al final se mezclan las clases, cada vez hay más diferencias. Eta, emen, vai, imaginate bestile daudela o de la Amen, o sea, ez zera, osurra, ober, amen seguruna o porretan bezela oain eguerritan egon gaudala a gendea empufatu Ba, hori da bestea usta, va, porque ya, ya, ez zera, o porren gauza, dira, egon gendea ya, fecha bai. Bueno, ya se te dice, oain ere egon gaudala g expectativas eh, sociedad espe, eh, espero de un expectativa metetzeko enfufatuko da. Na bai, ni justo. Destrativa tan que no va a decir dónde. <risa> <risa> eh, es andi eh, adivides orain bakisu dendu dela greban, eh autopista ta moztu dute eh, me e, no? e, Parraldean, pero bueno, right. Francisco Somian y Parraldean Mengertú, right. eta atzo LB kendu zuen, eta ja kendu kenduute. Ba, lehenengo gauza en, en sant dutena, bueno, Ongitorkoda es eh kompondu de la corda. porque aste abetan euskaldunak asko juten dira eskiatzera, zera, bueno, hola sant dute, eta bentzat Eh, guay, pues van a poder pasar, o sea, eso es lo que te importa, ¿no? Sí, sí, sí, es, ahí, es, ahí, es un ejemplo está. de lo que estamos hablando, bye. ¿no? Bye. O sea, da, bye. o porras de esto, juteco esquiatzerá eh, Semana Santa, que supone que es, ¿no?, de un bye. tema religioso, va, ba da, juteco, está aquí en hora eh, hasta el 1 de mayo ya bye. es el puente el 1 de mayo, ¿no? Bye. Bye. O sea, os es, guste ya, eh, con tú eta es a ver, a ver, vamos a ser realistas, argazquiatera verde su Pero Instagram en Járcego, ahí... Claro. Eso no se paga solo. Oye, o sea, no he ido a Esquerra este año, tío. O sea... <risa> bueno, también animato de Sákego, es de aquí, ¿eh? Es aquí igual, has quedado en bueno, ahora en el que se han ido la esto del McDonald's o sea ir dices a egon eta bueno rengunean eh naiztan hemen izan genun ta protesta txukandu a tope bueno ere indaiteke bestego za zu crees daiteke eta esan dugu banatu ere bai hartu jun banatu infiltra las tiendas reparte los juguetes si más ahí dejamos bueno ha sido Koplowski Koplowski iru dime la Bueno, alare, ondoz patu zaigunak gure. Ezan duguna, eta respetatu gure da izan duguna. Hemen indugu pixka bat gu. Zentsu natural batian eta espostureo batian. Eta, nuztet, hasieratik izan duguta, ni berri honen konukezan hori. Osa, indugu pixka horrela, gure ezkera esperto bat zu. Indugu pixka irakurri irak, urritari, eta baik igual esagutzen geha, eta gogoak esateko zerbait. Men, o sea, inbertabe todos, es que has experto en esto, mira, yo estoy duela, baina gero saia da itzaiteare bai, zaila da, taue el micrófono no va a tean gaube, que va ir baina, es que ni usted gauzak hitzain ber dira, es bizkar, eta hori, lo inorrekin sartu gabe, bagoitzak gabe ere erentzia, gauza inoren auk, basik eta gendea reflexionatze ko bizkar, data, o ni ni igual el respecto benetan hori da, benetan sinisten duena Ori, mai, ori, no eta, bere bere salvata ha llegado en jaiozalatas, aquí se está hoy, veneta eran matenduna. que lo respetatzen de. Que el desgracio que se va al cotillón y se gasta ah, no sé cuántos pavos para sacarse es... una foto y colgarla oh, en Instagram y... ahí, está, vai, <tose> ahí está, Yo que te vaya o sea, ni data ospatzea, o sea, Jesús aparte, o sea, el Señor vai. Jesús vai. está por ahí, pero vai. Da izateko, databatzu, jontatzeko familiakin eta lagunekin edo nahi duzun jendiar egin sin presión ninguna ol como e si no lo quieres hacer sin odia, presión ninguna e o sea, e no, porque, e no porque, no que sea una convención social e impuesta y moderna porque da modernua ha O sea, hoy conto agarro behar dugu eta horregatik O sea, gai hau un da Esateko <tose> que, que esto no es algo que que digamos llevamos dos mil años celebrándola así, no, no, es que es algo impuesto de hace cuatro días bye, bye, eh, que nos hagan puesto un, un modelo y ese modelo no existía el modelo de antes era más solidario era te doy castañas a ti porque estás, pues era repartir estar con la familia bye, y de, os patxen de la coreba y al laque tabat al eh, laque eh, tabat, os ta patxen de ori la ba, natura erquin lo, lo, lo, lo tundago en bat oh, pero no este consumo por y duro, para ba, eso La natura que eres atendu ya Demorabu <risa> Bueno, bueno, bueno Veintzate a guay De la asquera Bueno, aquí lo hartan ahí da pizcat O sea que ya, vai, bueno ya... Pizcat ha pasado, bueno, bueno, es que pasa ¿eh? La un minuto, la un minuto Os hondo, bueno, chinchua quizán O oh, ya, <risa> vale, usted, <risa> Eh, eh, con, con tu eh, Jaten duto eh, las uvas <risa> vale, <risa> es atragante Bueno O oh, mira, eh, este toquicado claro, gu gu va, que tal, este toquita en lentejas De listas, de italian, de, lista, de, de lista, a ¿Sí? ¿Vale? ¡Hala! ¡Ahor! ¡Ahor! ¡Ahor! No ¡Ahor! ¡Ahor! ¡Ahor! ¡Ahor! ¡Ahor! En el ambiente hay felicidad En compañía Vamos a olvidar La agonía de los pueblos donde no hay navidad Caten tus hermanos Todos juntos hacia el matitano. Suelta penda coño que mueren Ni justa inadición si Un millonario con la fe de los cristianos Que utilizan a Jesús Como el perfecto salvador Jesucristo era un tío normal Pacifista Intelectual sin Estak fitz asakota hartz水men arusion Nimetterumakτοen garotzen, contextsen arzu dune, ak da zen iau jar ahau lugu, ez zelena-okuntzen ez онdsen ezλέ Etsen arruparatakenda, organizationsan a derivarai ianφοarri gark�zeri. mengonkura hurraherzoz ere kamlgaron. irabago oz dra rolla, zideak n ночart heur compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Naidad yo tengo hermanos de Un negocio creo el Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad 25 ya es Navidad Todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo el primer hip de la humanidad Mi familia comienza a cantar En el ambiente hay felicidad en compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad ¡Campenos hermanos!